Cuando el nuevo día gastó sus primeros cinco minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Desde Venezuela, una vez más, vamos a contar con el análisis político de Diego González, compañero de Radio Nacional, hombre de Voces del Sur, informando desde Caracas. Qué pasó en las últimas 24 horas. Vamos a charlar con Mauro Torres. Él es el creador de Mundo Espineta y el productor de los micros que ya comenzaron a salir por la folclórica y que ligan a folcloristas históricos reversionando al flaco. Esta es Madrugada de Rock, Pop y Soul. En Historias de un Día como hoy tendremos el primer disco solista de Paul McCartney. Con Daniel Mancini, autor de Caballero, golfista, triunfador, hablaremos de los 90 años de Roberto de v i c e n z o En el mini recital de las tres y media de la madrugada estaremos con aquel Phil Collins de la década del 80. En los archivos olvidados iremos al rescate de Bad Company. En el especial, después de cada info. Tendremos versiones de In My Life. Crosby, Steel, Nash and Young, Judy Collins, James Taylor, b e t h Midler, Ozzy Osbourne, Johnny Cash. Todos reversionando a l e n n o n y McCartney. En Sociedades Perfectas, z u c c e r o subiendo al escenario a Clapton y a p o l l y o u n Madrugada de rock, pop y soul en esta la noche más larga del día. Wilson Pickett, Yes, Otis Redding, Olja Ro, los Blues Brothers, m i c h a e l f i e l d Santana, todos con sonidos para descubrir o para recordar. En la agenda te vamos a presentar la nueva gira de Rally Barrio Nuevo y la presentación esta noche del nuevo CD de Blues del Sur.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 5354-6655 y nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Arrancamos como todas las noches vendiéndote el final. Va a sonar durante la última media hora. Phil Collins, modelo década del o c h n t 0 Collins, Estoy esperando en la línea sonidos de la última media hora. Hoy mini recital con Phil Collins, modelo d é cada del ochenta. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las cuatro, Prohibido amanecer. En AM750. El despacho de Diego González para Anfibia del día de hoy se titula Esperando el Milagro. Y dice Diego desde la capital venezolana que hubo unos 700.000 venezolanos que en octubre votaron por Chávez y que ahora votaron por Capriles. Héctor es uno de ellos, tiene 30, es moreno y maneja una mototaxi. Vive en Petar, el barrio más grande y peligroso de Miranda. Al este de Caracas. Siempre le creyó a Chávez, solo a Chávez. Al comandante yo lo voté siempre, pero después sus gobernadores, alcaldes y esos son burda corruptos. En el barrio hubo un gobernador chavista que no hizo nada. Capriles al menos trabajó bien, por eso lo voté. Y como él, hubo muchos. Diego desde Venezuela, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Gustavo? ¿Cómo te va? Un par de líneas para simplemente tirar una postal de lo que sucedió con algún sector de la clase social venezolana que antes apuntaba al chavismo y que en realidad le apuntaba a Chávez por encima del modelo, ¿no? Sí, la figura, ¿no? La figura hasta mítica, endiosada de Chávez. En la nota esa, esperando el milagro, lo relato. El madurismo. El chavismo jugó a la figura de Chávez, al endioseamiento,、sí. a la canonización de Chávez y a partir de él, en torno a esa figura, realizar su campaña. Del otro lado, la oposición jugó a dialogar con el chavismo, no tanto con Chávez. A Chávez le reconocían algunas virtudes, pero sí procuraban acercarse a la figura y a la gestión y a la administración del chavismo. Entiéndase que dentro de la oposición hubo, lo contábamos ayer, muchas internas. Y un viraje en el último tiempo. Con los números del lunes, con los números del domingo a la noche, ya ha entrado el lunes, con el diario del lunes, como se dice,、uh -huh. es evidente que este juego, en este contexto, le resultó más fructífero a la oposición que al gobierno. Uno puede, por un lado, leer que hay 700.000 votantes que en octubre votaron por Chávez, por Hugo Chávez, pero que ahora, y es raro y llama la atención, en abril se pasaron de bando. Otra lectura. Es que en Venezuela, donde el voto no es obligatorio, muchos, con la ausencia física de Chávez, se hayan abstenido de votar y otros tantos, por la misma razón, por la ausencia física de Chávez, hayan se hayan volcado definitivamente a las urnas. Pero lo curioso es que en octubre. Hubo 81% de votantes y ahora hubo 78% de votantes en un país donde el voto no es obligatorio. Así que ahí tenemos cifras bastante similares. Si pasara esto segundo que yo digo, sería muy curioso. Sería casi la misma cantidad de chavistas que se retiraron. Ese mismo número sería el que uno encontraría en opositores que a partir de la muerte de Chávez se volcaron a la s u r n a Sería s demasiada casualidad, pero bueno, analizando el escenario, viendo cómo están las cosas, tal vez sea uno de los. Posibilidades.、Uh -huh. Diego, ¿cómo podemos resumir el, el día de hoy o el día de ayer, teniendo en cuenta que cuando nos comunicamos estábamos confirmando la, la primera de todas las muertes que se dieron en una jornada repleta de, de, de violencia, teñida de sangre? ¿Cómo podemos este, sintetizar las últimas 24 horas? Angustia. La palabra es angustia, tensión, nerviosismo. Ayer a la noche. Capriles Radonsky había convocado a un cacerolazo. Era un cacerolazo, algo habitual, algo en América Latina que se viene dando cuando menos desde las épocas de Pinochet, desde las épocas de Salvador Allende. Lo cierto es que ese cacerolazo derivó finalmente en movilización espontánea, circunstancial, y también derivó en siete muertes y, una, y varias decenas de heridos en toda Venezuela. Claro, El país amaneció entonces crispado, muy nervioso, porque entiéndase, ¿no? Es obvio. Los chavistas no son nenes de pecho. No, es muy curioso, de hecho, y me llama la atención que se hayan quedado en el molde, que se hayan quedado quietos, que no hayan movido las fichas. Maduro se levantó y dijo claramente: la movilización que Capriles Radonsky convoca para hoy martes y para mañana miércoles no se va a realizar. Vamos a hacer todo lo posible para que, todo lo posible es movilizar las tropas del ejército, sí, sí. para que la movilización opositora que nace en el este de Caracas, que nace fundamentalmente en la Plaza Altamira y que pretende llegar al centro de la ciudad, una zona nítidamente chavista, netamente chavista, no pueda realizarse. Porque esa movilización, en este contexto, definitivamente implicaba violencia. Maduro entonces estuvo en, todo el día en la televisión en diferentes lugares del país、uh -huh. y fue claro y contundente. Vamos a enjuiciar a los responsables de lo de anoche. No vamos a permitir que esa marcha se realice porque no vamos a propiciar vi la violencia y la, de hecho la vamos a evitar. Y al mismo tiempo. Si siguen en este tránsito violento, acá la revolución bolivariana se va a radicalizar. Y una posición también ante las cámaras de, de Capriles en conferencia de prensa: de lejos de dar un paso al costado, lejos de retroceder, redoblar la apuesta en función de volver a señalar al gobierno como, como fraudulento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y además torcer el rumbo, ¿no? Decir que los que están haciendo un golpe de Estado. Son justamente los del gobierno. Hay una lectura política que dice que lo que hace la violencia, que según ellos, y vaya a saber qué pirueta es la que están haciendo, qué pirueta intelectual, le adjudican al gobierno, justamente lo que hace es unificar al p c v y a todos sus aliados en torno a la figura de Nicolás Maduro. Lo cierto es que Capriles Radonsky dijo que llamaba a la paz, que dijo. Que la violencia no forma parte de su proyecto político y es por eso que para esta noche llamó a un nuevo c a s e r o l a z o pero dijo que mañana, fecha en la que estaba convocada la marcha del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas, no se va a realizar y llamó a los suyos a guardarse. Hay un póker, ¿no? Hay una tensión, hay unos avanzan unas fichas. Otros retroceden, luego estos avanzan, los otros retroceden. Es un lento movimiento, es un lento movimiento constante. Es cierto también que si se pateara el tablero y esto estalla en un torbellino de violencia, la salida es realmente una incógnita. Porque, por un lado, k a p r i l e s r a d o m s k y no puede gobernar este país. Y yo entiendo que ellos lo saben. Sería ingobernable un golpe de Estado. Y de hecho, lo digo una y otra vez. Me pasa constantemente de hablar con el núcleo más duro del chavismo, ese que dice estar rodilla en tierra,、sí. ese que está arrecho, ese que tiene hambre de escuálido, como dicen, que justamente se vuelcan masivamente al chavismo después del fracasado golpe de abril del 2002.、Uh -huh. Fue un punto de inflexión para el proceso, fue un proceso, un momento de radicalización y también fue un momento en el que se incorporó mucha gente a la revolución bolivariana. Entonces, c a p r i l e s Radonsky, que obtuvo. Por el marco de las urnas, un resultado bastante prometedor, muy prometedor, uno podría decir en términos políticos, a pesar de que perdió, que ganó. Si jugara las fichas, al descontrol y a la anarquía, podría perder absolutamente todo su capital político. Por el otro lado está el chavismo, que también tiene sus internas. Todavía nadie sacó los pies del plato. Pero uno sospechaba, con los números que daban las encuestas, que la diferencia iba a ser bastante más grande y que la discusión que se iba a dar a partir del lunes era: bueno, ¿cómo se reordenaba el chavismo? ¿Cómo, cómo la figura de Nicolás Maduro iba a convertirse en hegemonía real hacia adentro del movimiento revolucionario? Bueno, ahora con este marco de violencia sigue la cuestión muy dura, sigue la cuestión seca y todo se abroquela. Ahora bien, Si Maduro sacara a las bases, a la calle, a una confrontación abierta con los opositores, eso se desmadraría por absolutamente todos los frentes y ahí sí, Maduro no sería Chávez.、Uh -huh. Y mientras tanto van llegando los presidentes latinoamericanos para la asunción de Maduro, ¿y qué, qué rol va jugando desde el punto de vista político en esta tan convulsionada Venezuela la presencia? De presidentes que llegan a decirle sí a Maduro, no a esta locura de, del recuento de votos uno por uno, no a esta locura de acusar al gobierno de fraude electoral.、Eh, ¿qué, qué, ¿Qué títulos aparecen hoy en los diarios de una Venezuela que mediáticamente se parece tanto a, a la Argentina? Resulta decisivo que los países de la región. Se manifiesten públicamente y contundentemente a favor de la democracia en Venezuela. De hecho, hoy lo que circulaba dentro del chavismo, la gente que maneja la comunicación en el chavismo, era justamente hacer llegar a sectores de la comunicación, a personajes, a representantes, a gente influyente de la comunidad internacional, la necesidad de la Revolución Bolivariana de que estos se manifiesten, de que digan abiertamente que están a favor de la, del proceso y la democracia, que están a favor De que se respete lo dictado por el CNE. ¿Por qué? Porque hace acordar también a lo que sucedió en Bolivia, allá en el 2008. ¿Recuerdan ustedes?、Uh -huh. Evo Morales, un manojo de años en el gobierno, avanza con sus primeras transformaciones. Y desde la Medialuna,、sí. desde el oriente boliviano, avanzan con eso que se debió llamar el golpe cívico prefectural. ¿Qué es lo que querían? Bueno, la bandera que exponían, la bandera en que decían, era pelear contra el Estado Unitario y avanzar por la autonomía regional. De fondo, dentro de todo ese grupo, también muy heterogéneo, opositor, había sectores que lisillamente querían la ruptura de Bolivia. De hecho, hubo una guerrilla en esos años que fue velozmente desarticulada por el gobierno de Evo Morales. Que avanzaba con el objetivo de asesinar al presidente y de separar a Santa Cruz de la Sierra、sí. y sus aliados del Estado central, del Estado andino, del Estado de Bolivia. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Fue tal vez la reacción más ágil, la reacción más veloz, el momento culmine de la UNASUR, cuando Michelle Bachelet, que por entonces lo presidía, convocó inmediatamente, allá en septiembre del 2008, a los representantes de cada uno de los países, a los presidentes que acudieron. Y la UNASUR, muy fuerte y con mucha contundencia, dijo que bajo ningún punto de vista aceptaría que se quiebre la institucionalidad y la democracia en Bolivia. ¿Qué implicaba esto para la lucha interna? Bueno, implicaba básicamente que Santa Cruz de la Sierra no podía ganar. Si querés separarte y toda la región te dice que no te reconoce, eso significa que tu horizonte es nulo, que no、uh -huh. puedes avanzar con ese proyecto. Efectivamente, días después, Evo Morales iba a vencer a la Media Luna. Y si b a a alzar con una victoria contundente, que se va a expresar en la Constitución y luego en su reelección. Y o y Vamos a t a c e r un paralelo con、sí, ese momento. Mirar sí,、claro. Venezuela. p a s algo a parecido. La exigencia de Capriles Radonsky, completamente aislada, absolutamente solo en el marco intencional, pierde eficacia, pierde fuerza. Erosiona lo interno, eso es cierto. Pero con proyección real, bueno, no tiene demasiado músculo.、Claro. Y hoy, Diego, y, y obviamente no fue casual. Eh, apareció Maduro en una de esas tantas conferencias que dio junto a los trabajadores del petróleo venezolano, volviendo a marcar que, por supuesto, si hay un eje en toda esta historia, ese eje es la riqueza del subsuelo y que no deja de ser el, el fin inconfesable de la derecha venezolana. Volver a entregar la riqueza del subsuelo a los Estados Unidos, que compra casi el 70% de la producción venezolana. Y que por supuesto quiere hacerlo a la usanza de la, Venezuela, de la Venezuela prechavista. De la Venezuela de la Cuarta República. Sí, queda claro. Al mismo tiempo, eso es una de las grandes deficiencias de la Revolución Bolivariana. La todavía muy abultada de dependencia de ese recurso fundamental. Venezuela es el país con más reservas en el mundo entero, no en América Latina,、mm -hmm. no en Occidente, en el mundo entero. No es el país que más produce, no es el país que extrae. Mayor cantidad de barriles por día, pero sí es el que tiene mayores reservas en el mundo entero. Y bueno, en un mundo en donde la geopolítica se dirime en los últimos años, al menos a lo largo de todo el siglo XXI, en torno a los recursos estratégicos y concretamente、sí. al petróleo, bueno, no llama la atención de que los dientes de algunos países poderosos estén mirando con saliva y muchas ganas y ansias a este país que, que se puso de pie en los últimos años. Sí, señor. Diego, un gran abrazo a la distancia. ¿Te volvemos a leer mañana en Anfibia? Mañana no, no, pero iré publicando en otros lugares. Bueno, bueno, vamos a ver si, si todavía estás por ahí mañana. Sí, ¿Cómo, estaré, ¿cómo estaré. es tu plan de, de laburo? Mi plan de laburo es mañana ir a recorrer la ciudad.、Sí. Vamos a ver qué pasa. Uno intuye que el centro de Caracas va a estar militarizado, que、mm. va a haber mucha presencia de militares, de soldados, de policías, de milicias. También uno intuye que va a haber mucha presencia inorgánica, pero desparramada por todo el casco central o el casco urbano de, del chavismo. Y al mismo tiempo, bueno, ir al este. Ir al este y ver qué es lo que se discute, qué es lo que se plantea, qué es lo que, lo que pretenden hacer. Si hay. O si sea, hay un alineamiento, si son orgánicos con lo dictado por, un, por Capriles o si sea, hay unos sectores díscolos. Una cosa que me llamó la atención ayer,、sí. y como último agregado, es que en el día de lunes estuve en la Plaza Altamira, hubo enfrentamientos con la Guardia Nacional, querían avanzar a, con rumbo sur a cortar la autopista Fajardo, que es la que une Caracas con el resto del país. La Guardia Nacional. Bajo ningún punto de vista reprimió, sino que simplemente no los dejó pasar. Y cuando avanzaba la multitud con piedras, simplemente dispersaba con gases lacrimógenos. Pero lo cierto es que en ese momento había una gran, ¿cómo decirlo?, un gran desconcierto dentro de la gente que se juntaba en la Avenida Altamira, en la Plaza Altamira. Y había algunos carritos con parlantes que iban. Decidiendo sobre la marcha nuevos destinos. No había un líder, no había una planificación, no parecía todo organizado, sino que sobre la marcha iban improvisando nuevos destinos. Y había discusiones en la calle, y había algunos que a c e p t a b a n quedarse en la Plaza Altamira. Había otros que decían: si no vamos a tumbar, si vamos a tumbar a este gobierno, tenemos que salir de la Plaza Altamira. Y esa discusión era una constante que se iba improvisando sobre la marcha. Con esto quiero decir: hay que ver mañana. Si la gente opositora que se va a reunir en la Plaza Altamira va a seguir la línea dictada por su candidato a presidente y por su actual gobernador, o si tal vez tienen más hambre y pretenden hacer otra cuestión.、Uh -huh. Diego, un gran abrazo a la distancia y si tenemos s u e r t e n nos volvemos a, a comunicar mañana. Claro que sí, Gustavo, abrazo enorme. Ahí está Diego González, hombre de Radio Nacional, integrante del equipo de Voces del Sur, contándonos. Qué es lo que está sucediendo en esta Venezuela tan convulsionada que mañana seguramente tendrá un día clave para su futuro inmediato. Ya s a b é s que después de cada info tendremos versiones de In My Life, pero primero vamos con los padres de la criatura. There are places I... My Life, Los Beatles. En el comienzo del programa de hoy les hablaba de Mauro Torres. Mauro es operador de radio, compañero de Nacional. Tuvo una idea hace algunos años de abrir las fronteras del mundo espineta y a través de un sitio web. Comenzar a volcar cualquier cantidad de sonidos, muchos de ellos inéditos, muchísimas imágenes, muchas de ellas inéditas, y todo lo que se relacione directa o indirectamente con el mundo del Flaco. Tuvo ahora una idea formidable que es la de trabajar con la folclórica, con una de las señales de FM de Radio Nacional, para invitar a folcloristas a. Hacer versiones del Flaco Espineta. A ver cómo suena esto. Hay artistas que trascienden los géneros, cantores que se hacen país. Nacional Folclórica rinde homenaje al Flaco Espineta. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristeza. Para adornar tu garganta, del cielo bajo una estrella. Por más que el sol se oscurezca, somos alma de llamar. Espineta se hace canción por la 98.7 Nacional Folclórica. Nacional Folclórica.、Uh, Ahí está Mauro, la voz de Mavi Díaz. ¿Cómo te va, viejo? Buenas noches. Hola, ¿cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Buena idea. Un buen laburo, buena producción. No, excelente. La verdad que la predisposición de、eh, estos tipos que no vienen por ahí del palo del rock, en el caso de Mavi, por ahí es la excepción, ¿no? Claro, sí. Pero el resto, ¿cómo, cómo tomó la idea? ¿Quién es el flaco para ellos? No, increíble. O sea, con todos los folcloristas que hablé,、eh, la mayoría. Yo te diría a todos.、Sí. Eh, mostraron un interés maravilloso.、Uh -huh. es, la, la mayoría, además desinteresadamente, han grabado versiones. Todavía me, me siguen mandando versiones. Así que, bueno, es un Laurito. b Sí, claro. ¿Qué nombres están en carpeta? Contame.、Eh, el Chango Espaciud, que、uh -huh. me tiene que grabar. Ángel e Irene.、Eh, Juan Quinteros.、Eh, Laura Albarracín. Jorge Juliano. Eh. Eh, Blas eh, Martínez Riera hizo una versión maravillosa, se hicieron de Campos Verdes que es in increíble. Pero, mira,、eh, a ver, nombraste un montón de tipos que tienen que ver por ahí una con, Rocha. La, mira, con la movida donde el folclore se fusiona más con un montón de ritmos. Esa, esa historia que arranca a principios de los 80, pero tenés a, a Blas Martínez Riera que, que tiene que ver con lo más ortodoxo, con un folclore más lineal. Y sin embargo, el flaco este, los convoca, los llama. Sí, sí, sí. sí. sí hay de, todo, de todos los estilos de、sí, sí. folclore.、Uh -huh. Hay copleras, hay, no me acuerdo ahora el nombre de una cantante, que va a hacer, por ejemplo, post-Crucifixión, -crucif、sí, sí. eh, sacándole el riff,、uh -huh. solamente con bombo, para que la gente pueda diferenciar el riff de la letra,、Qué、de、bueno. la poesía. No, no, muy bueno. Hay cosas que están, que están muy buenas. La verdad es que estamos totalmente sorprendidos. Sí, es como que, a ver, uno no esperaba que el flaco fuera por ahí una referencia tan clara. Tan marcada. Tan marcada, ¿no? Claro, sí.、Eh, sí. por ahí uno decía, bueno, a ver, para ciertos folcloristas, ¿quién era el flaco? Y un tipo de poesía críptica, cerrada, inentendible. Sí.、Ese. Y sin embargo, no están así. No, pero me parece que ya a esta altura me parece que va cambiando la, la historia esa del. de La poesía media cerrada,、uh -huh. porque la mayoría entiende como que es un, pero esto fuera de, de broma,、eh, como que es un músico totalmente de canciones de amor,、uh -huh. eh, con muchas canciones muy lindas.、Eh, la mayoría concuerda con eso,、sí. con que en algún momento de su vida le marcó algo de la música de Spinetta,、uh -huh. sí, sí. y, y, y es, es un sello en todos eso,、claro. sí. es tremendo. Y la versión que escuchamos fue la hizo Mavi.、Uh -huh. Eh, la hizo exclusivamente para este proyecto porque an antes de que el Flaco se vaya le habían dicho de grabarlas juntos.、Ah, Entonces no se pudo dar eso.、Eh, ni bien la llamé, automáticamente me dijo la versión que iba a hacer.、Mm, claro. Y va a salir en el próximo disco de ella, más o menos, porque quedó muy buena. A ver, recordamos: este, Mavi, la hija de Hugo, de Hugo Díaz.、Eh, bueno, nada, la voz de, de Viudas. que Después de mucho, pero mucho, mucho tiempo, después de, de, de vivir muchísimo tiempo también en España, trabajando como coaching de, de, de la mayoría de los grupos y los solistas de, del pop español, cuando pegó la vuelta, se enganchó con sus raíces y empezó a hacer este, la música que había mamado el viejo. Y entonces, por eso la elegís como uno de los folcloristas modelo siglo XXI que, que puede arrancar haciendo el flaco. Claro. Sí, sí, sí, porque viene de los dos palos.、Claro. Viene del folclore de su infancia y después del rock, y ahora vuelve de nuevo al folclore. Sí, sí, sí. sí Pero además, viste lo que es esta versión, es hermosa. No, no, no, no es hermosísima. Sí, muy buena, la verdad es que sí. Es hermosísima. La verdad que estamos muy contentos. Con el, en realidad, la idea fue de Pedro Paxer,、mm. eh, que me dijo de hacer, uno, de hacer algo en homenaje al flaco en el folclore, porque en realidad el folclore no le había rendido homenaje. Claro, recordemos que Pedro es. Este, Después de Marcelo Simón, director de, de la folclórica, el motor de la folclórica, ¿no? Claro, Si y no entonces... tiene que de alguna manera contarle a la gente que no sabe de la, de la interna de este lado del mostrador, es como el motorcito de, de la emisora. Exactamente, sí, sí, bueno, y, y por eso la idea era de él, de, de llevar adelante esta idea. Lo que pasa es que, bueno, después,、eh, con todos los músicos que hablo, la mayoría tiene la predisposición de hacer versiones maravillosas, sí, sí, sí, sí, sí. y la mayoría. El, s e la manda ya grabada. No, la verdad que muy, muy bueno. Igual、bueno, es un humilde homenaje que le estamos haciendo a la folclórica. Claro. ¿Viste? Eso, eso es lo importante que. No, y también este, ampliando fronteras para marcar que, que su público, que esto lo debe estar recibiendo este, de maravillas, este, no se ciñe a escuchar、eh, nada más que, que el folclore ortodoxo, sino que está abierto a, a infinidad de sonidos que, que, tengan, que lo rocen o que tengan que ver con sus protagonistas haciendo. Otros ritmos, pero que está abierto a otro tipo de cosas. n o Claro, la gente.、Eh, la idea también es que la gente pueda, pueda percibir otro, otro universo en Spinetta, ¿entendés? Que un universo capaz se está perdiendo por no conocerlo. También. Claro. v i s t Eso e es importante. Sí, sí. Porque hay mucha gente que todavía. Sobre todo la gente del f o l c l o r e que no lo conoce a Spinetta.、Uh -huh. Y la idea es que vaya escuchando como que son canciones de amor.、Sí. Canciones de desamor también, ¿no?、Uh -huh. Claro que sí. Obviamente. Mauro, un gran, gran abrazo y te despido con un poquito más de Mavi. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Saludos no, a gracias todos. Gracias a vos por estos micros. Chau.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 Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en a M750. Voy a presentar a, al invitado de esta noche, pero a través de la voz del personaje que, que nos une. Y para esto trajimos un. Un viejo reportaje sería el año 97, 98, sentaditos en el r a n e l a h Golf Club, hablando con él sobre, sobre toda su vida, esa era la idea. Y realmente fue, fue una lección de vida por encima de hablar de, de muchas cosas que tienen que ver con el deporte, nos dejó una pequeña lección de vida. El otro día, cuando estábamos. Repasando la nota que le hacíamos a Germán Riesco por su libro sobre la, la biografía de, de Maravilla Martínez, decíamos que muchas cosas de maravilla en esto de ...qué sé yo... ...de armar un rascacielos con tres escarbadientes se parecía y mucho en algunos aspectos a Horacio a c a b a l o y yo le decía también a Roberto de Vicenzo. Y por ahí, si no estás muy metido. En su historia, no habrás entendido por qué. Nació el 14 de abril de 1923, o sea que acaba de cumplir 90 años. Solía decir, para definir a su familia, somos siete hermanos varones, cuatro somos profesionales del golf, y los otros tres los o trabajan. o s tres t r Bueno, nosotros f u i m o s a vivir a Miguelete ya por el año 30. Mi papá, que era pintor de brocha gorda, hizo una casita a casi 100 metros de la cancha de golf, y ahí comenzaron mis hermanos a hacer Cádiz, que eran mayores que yo. Yo tengo siete hermanos, como dijiste,、eh, tres mayores, una mujer, cuatro, y después vengo yo y tres hermanos más, a, más chicos que yo. Y, Y yo comencé a a c e r c a r y también cuando tenía apenas 10 años, 9, 10 años, empecé a ir a llevar los palos. Antes era más fácil porque antes las bolsas de golf eran chiquititas, llevaban 7, 8 palos, eran una bolsa de, de lona que te la cargabas al hombro y era fácil de llevarla. En cambio, ahora es mucho más difícil f u e una bolsa de palos de golf ahora pesa aproximadamente 14 kilos y para un chico de 10, 12 años. Se hace muy pesado. A ver, anoten 1938, abierto de la República, jugado en Ituzaingó. Roberto, ese fue el primer torneo. Sí, efectivamente, yo empecé como Cádiz, gané varias veces el campeonato de golf de Cádiz, que había cada año se organizaba un torneo, y lo gané yo varias veces, y ahí me entusiasmaron los demás muchachos para ir a jugar El campeonato abierto de la República que se jugaba en Ituzaingó, y yo ya tenía 15 años, era un muchacho desarrollado, fuerte, y no titubeé mucho y allá me fui a jugar. En la primera vuelta hice 82, y la segunda vuelta jugué un poco mejor, hice 39 de i d a y 38 de vuelta, pero eso no me sirvió para clasificarme, así que quedé fuera de, de clasificación. Con la ilusión de esperar al año siguiente. Seguimos agendando datos fundamentales en la línea de tiempo de la vida de Roberto de Vicenzo. Roberto, ¿quién fue Armando Rossi? Armando Rossi era el hijo del profesional que、eh, hizo esta cancha, esta cancha de r a n e l a donde estamos hoy.、Eh, y vino aquí a ocupar el puesto que dejaba su padre, porque ya estaba en edad de jubilarse. Y estuvo aquí muchos años, muy querido. Un hombre que no jugaba muy bien, pero era un gran profesor, era un gran administrador del campo, era el hombre orquesta de la cancha, que es lo que antiguamente se usaba. Los profesionales no solamente eran profesionales jugadores, sino eran profesionales que servían para las necesidades de los clubes: como ser organizar torneos,、eh, administrar la, la, la cobranza. Eh, eh, recibir las tarjetas y entregar las tarjetas para los torneos, cuidar la cancha, hacer el mantenimiento de la cancha. Era e l hombre orquesta de aquí y a mí me contrataron para que yo viniera aquí a r a n e l a a colaborar con él allá por el año 40. 1940. Don Roberto de Vicenzo llega a r a n e l a Sí. Te diré que cuando yo tomé el tren en Plaza Constitución, venía para aquí y tenía de apenas 17 años y venía con una valija de ropa y un colchón. Y venía sentadito en el tren muy tranquilo, pero al llegar más o menos a la altura de Quilmes se me había hecho ya largo el viaje. El tren venía, realmente venían despacio los trenes. Y cuando llegué a b r a s a t e g u i ya tenía ganas de volverme porque era puro campo toda esa zona. Y ahora, si vos lo v e s es toda una ciudad: Quilme, b r a s a t e g u i Villa España, Peleta, mismo Ránela, ha progresado de una forma que uno no se lo podía ni imaginar. Así que yo, cuando llegué a Villa España, que era apenas estaba a tres kilómetros de aquí, empezaba a tener ganas de tomarme el tren de regreso. Afortunadamente no lo hice y todavía estoy aquí. Estamos con quien escribió Caballero, golfista, triunfador, una suerte de gran biografía, pero fundamentalmente de homenaje a este personaje que acaba de cumplir 90 años. Daniel, ¿cómo va? a v i e j o bien? ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches.、Eh, bueno, gracias por, por la posibilidad de estar acá. Pero por encima del tema de Roberto, me gustaría、mm, agradecerte por el programa porque lo charlábamos fuera del aire. El programa reivindica la radio.、Mm. Eh, no hace mucho tiempo, un amigo común de ambos, Carlos Uranosky,、sí. cuando era director de Radio Ciudad, me dijo alguna vez tomando un café: Mira, Daniel, este, la radio camina a desprotegerse del tema de la producción.、Mm. Y me parece que el solo hecho de tener un programa como este, que obliga a escuchar. Sí. Implica en el fondo reivindicar la radio como formato de comunicación, así que yo te agradezco eso bien, como oyente. Por favor. Y、bien. como amigo. Bueno, vamos a hablar durante toda la madrugada de hoy de Roberto de Vicenzo. Como siempre decimos, estas son cuatro horas para apilar sonidos destinados a recordar o a descubrir. Así que si ya lo conocías, yo creo que todo lo que digamos nosotros, todo lo que diga Roberto a lo largo de toda esta noche, va a servir para refrescar algunos datos de esta vida. Casi de novela que ha tenido el hijo de Albañil, Cadi, y que después se convirtió en el hombre más importante de la historia del golf argentino. Pero fundamentalmente, si no lo conoces,、eh, me parece que el costado que camina paralelo al golf, el que tiene que ver con su vida, el que tiene que ver con esto de sortear tantos obstáculos, que, que por supuesto lo hace a través. De, del sentido común, de su viveza, por eso ese paralelo que yo trazaba a la distancia con algunas cosas de, de Horacio Acabal o con algunas cosas de Maravilla Martínez, cuando Germán nos contaba que la familia, cuando él no encontraba rivales, salió a alquilar、eh, un club de barrio, un, un rin, g sillas para armar el rinzai, porque algo había que hacer,、eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Nos vamos encontrando con, con grupos o con individuos. Que van sorteando obstáculos este, para ir armando su carrera. Y te vas a encontrar con algunas historias de, de Roberto que realmente son absolutamente increíbles. Tiempo de noticias, ya está Jorgelina Roca con nosotros. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora a 0,52 minutos. Humedad 90%. Temperatura 12 grados 7 décimas. La presidenta recordó que hace un año se recobró la soberanía en hidrocarburos. Desde el Salón de las Mujeres Argentinas de Luis Centenario, Cristina Fernández aludió de esa manera a la nacionalización de IPF. ¿Cómo estábamos en el 2003 en electricidad en la República Argentina? Región Norte, Cuyo y Patagonia desconectadas. No llegaba la línea de 500. La región Centro con un servicio eléctrico muy deficiente. y a s i d e t a l l Atucha II paralizadas completamente. La potencia instalada era apenas de 17.900 megavatios. La capacidad de transporte de gas local estaba al límite. Solo el 50% de la población tenía gas por redes. No había plan de hidroeléctricas. No había plan para desarrollo de energías. Renovables, no había plan para desarrollar hidrocarburos. Hoy hace un año de IPF. ¿eh? Fíjense, es increíble. No había plan para desarrollar hidrocarburos y hoy hace un año, en este mismo salón, declarábamos la recuperación de la soberanía hidrocarburífera en la República Argentina. Un grupo De expertos expondrá sobre las inundaciones en la legislatura. Se trata de un grupo de arquitectos que hoy a las 15 darán una conferencia de prensa en diputados. Abordarán la situación de zonas inundables de la ciudad, en especial en torno a los arroyos y las posibles obras para evitar desbordes, además de la ausencia de un proyecto integral. Patria Grande. El presidente de Venezuela llamó a la paz y al diálogo. Nicolás Maduro reafirmó que no va a permitir que la derecha reedite los actos violentos de 2002. También prometió proteger a los ciudadanos opositores que están siendo alentados por una dirigencia irresponsable. Mientras tanto, Enrique Capriles, candidato que perdió las elecciones y que es señalado por estos hechos, contestó de esta manera. El gobierno no quiere que yo siga planteando que aquí se revise voto a voto, sino que ellos lo que quieren es que aquí haya un problema de violencia en el país para que lo que esté reflejándose en el mundo sea una situación de confrontación o una situación de violencia y no el fin por el cual estamos nosotros aquí, que es para garantizar que el derecho que ejerció nuestro pueblo sea el reflejo, digamos, cuando se sume. Sea lo que realmente el pueblo decidió. Y ahí quiero decirle a todos mis seguidores, a todos los que están con Capriles, este reclamo es pacífico. El que se salga del tema pacífico no está con este proyecto, no está conmigo. Más bien lo que me está haciendo daño a mí y daño a esto que hemos construido desde la perspectiva de la paz, desde la perspectiva de la solución a los miles de problemas que hay en este país. Pilota. El sub 17 busca seguir como líder. Desde las 19, Argentina se medirá en el hexagonal del sudamericano contra Uruguay. El equipo de b r o n d o n a lidera la zona junto a Brasil y Venezuela, luego de haberle ganado a Perú. El torneo que se disputa en San Luis y Mendoza otorga plazas al Mundial de los Emiratos Árabes. <risa> Avanza la Copa Argentina. l a n ú s y Rafaela se van a enfrentar hoy en el centenario de Chaco desde las 17. El ganador jugará en octavos con el vencedor de San Lorenzo, Deportivo Morón. También hoy a las 19.30 se medirán Godoy Cruz y Huracán. Humedad 90%, temperatura 12 grados 7 décimas. Jorgelina Roca. s 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Con el apoyo del Inca. Más estrenos de cine nacional. Se estrena antes. De Daniel Gimelberg. Tengo tiempo para saber. Cuenta con la última colaboración de Luis Alberto Espineta y música incidental de Tito p a e z p e s a en tu familia, Nacho. La vida de Nacho se divide en dos. Solo el amor le podrá servir como salida. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales convoca la sexta edición del Concurso Federal de Proyectos de Largometraje Raimundo g l e i s a r Para más información, www.inca.gov.ar. De carbono y otra sustancia s s de desecho. De carbono y otra sustancia s s de desecho. Se estrena、uh, los días. s m a r t i n y Micaela. Dos hermanas gemelas. Su vida cotidiana y la intimidad de su mundo infantil ver, y femenino. Nos encontramos pronto con más noticias de Cine Argentino. Goles. Goles en 7.50. Robó la pelota Enrique tras perseguir a su rival. La tiró para Funes. Funes contra Luna. Media vuelta de Funes. Se metió en el área. Tiro. Gol. Gol. Terrible Juan Gilberto Funes. El b a r t i n o Veira de rodillas en la mitad de la cancha. Entre los mástiles y las banderas que ahora están quietecitas, porque ya no hay viento allí, entre los abrazos de todos sus compañeros. Un jugador que se mete definitivamente en la historia. Goles en 7:50 Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM 750. Hoy en el especial, después de cada info, salimos con versiones de In My Life. Arrancamos con Crosby, s t i l l Nash y Judy Collins.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 I still can recall some are dead and some are living. In my life, I v e love d them all. But of all these friends and lovers,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 And you're all o f t e n stop and think about them. In my life, I've loved you more. In my life, I've loved you more. Some have Changed some forever, not for better. Some are gone, and some remain. All these places had their meanings with lovers and friends. I still can recall some are dead, and some are. In my life, I've loved them. アイノアルンストンティバイアルバイアルバイアルバイア De Lennon y McCartney, aquel tema recordadísimo de los Beatles, en este caso por Crosby, s t i e l and Nash y Judy Collins. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM750. En un rato ya vamos a hablar con Daniel sobre Caballero, Golfista, Triunfador, el libro donde se refleja la vida, la carrera de Roberto de Vicenzo. Aprovechamos que el maestro acaba de cumplir 90 años para repasar a través de un viejo reportaje que será del 97, 98, toda su vida y hablar con él de, de algunos detalles que, que por supuesto,. Tienen que ver con esos diálogos íntimos que generalmente aparecen entre el entrevistado y aquel que se va a hacer cargo de, de su biografía. Pero antes quiero preguntarte, Daniel, ¿qué es Sports and Economy?、Ah, no, bueno, es, Ya es, que la tengo acá en la mesa. Sí, es otra cosa. Sport s and Economy es una, una revista que dirige. Desde lo editorial Guillermo Tofoni, que tengo la suerte de coordinar, y que la dirección periodística es de un amigo, de Fernando d a ñ e t e Blasco.、Uh -huh. Y ahí tenés en la mano este, lo que es el primer número, una revista bimestral de 160 páginas que tiene toda una edición de lujo y que apunta,、eh, que apunta un poco a, a la relación de, del marketing con el deporte y lo que hay detrás. También hay, quizás, este, parte de, de, de sus notas explican el vínculo de la política con, con el hecho deportivo. Y fíjate que hay una nota. Que, que tiene que ver con Roy r McElroy, que fue hasta hace muy poquito el número uno del Golf Mundial, y la nota abre con un comentario de Roberto de v i c e n z o sobre McElroy que es extraordinario. Tiene que ver con esto de, de, de Roberto, explicando que en el estómago de cada uno de nosotros、sí. conviven un traidor y alguien que no lo es. Entonces, bueno. Si podemos dominar al traidor, evidentemente lo que vamos a manifestar es al valiente. Pero si el traidor domina al valiente, la situación es opuesta.、Uh -huh. Entonces él cuenta de que McElroy, habiendo perdido、eh, el número uno de, del mundo en el golf mundial, está atravesando una etapa en la cual el valiente está superado por el traidor.、E、ese es Roberto, ¿no?、Uh -huh. ahí, ahí voy a vincular una cosa con la otra, sí, pero sí. digo, vos sabés, Gustavo, que cuando yo escribía el libro, en, cual, en lo cual tengo que hacer una salvedad. Hay un primer libro que se llama、eh, Roberto de Vicenzo, caballero golfista triunfador, que lo escribió Luis Melnick,、uh -huh. que es un periodista argentino, un gran comunicador argentino. Y este tiene el mismo nombre con el agregado de Edición Premium. Es una especie de biografía definitiva de Roberto, porque bueno, hay todo un detalle estadístico donde se ha descubierto que Roberto en realidad no ganó 230 títulos a lo largo de su carrera. En el golf este, mundial, sino 231. Todo esto, repito, ha sido un trabajo de casi dos años para poder este, reflejarlo y que no ganó el abierto de 16 países, sino de 17, porque no se contaba el Uso p e n de lo que es este, la carrera de los seniors y que Roberto ganó、eh, en el 79 o 80. Voy, voy perdiendo un poquito la, este, la memoria. Pero digo, me preguntaba cuando yo eh, eh, escribía esto, ¿cómo definir a Roberto?、Mm. y... En parte con el tiempo y mientras venía para acá, se me ocurren tres cosas muy pequeñas, que、claro. son tres anécdotas ¿no? que, que un poco lo pintan de, de cuerpo entero. Una está en el libro. Vos sabés que、eh, en el golf es muy normal esto de unir a las grandes figuras para que jueguen este, con empresarios, sí, con ejecutivos,、claro. con embajadores, con políticos, etc.、Uh -huh. Bueno. Este, que por algún... un rato te hagan creer que eso s j u g a d o、claro, de gol. Y...、Bueno, exacto, hay, mu hay mucho de esto, ¿no? de querer ser lo que no se puede. La de... Bueno, la cuestión fue que ahí en fines de los 70, principios de los 80,、eh, un, un abogado, dos abogados, este, fueron presentados y Roberto jugó junto con Antonio Serdá,、uh -huh. una, una pareja de Roberto con quien obtuvo el primer campeonato、claro. mundial, etc. Serdá falleció en México hace muy poquito. Y bueno, la cuestión fue que. Van en, en Estados Unidos, en, en Nueva York, a jugar este, en una de las canchas que hay allí. Y Roberto veía, esto está muy desarrollado en el libro, yo lo voy a hacer muy sintético: que uno de ellos era un caballero y el otro era muy fanfarrón. ¿sí? Un tipo de manifestarse, de gritar, etc. La cuestión que se le dio el handicap cor,、eh, correspondiente. Y cuando van llegando al último hoyo, termina definiendo el partido a favor de la pareja de abogados, este individuo que se manifestaba, sí, con... que gritaba, sí, que era sí, muy, muy fanfarrón. Entonces Roberto. Me cuenta de que estaba muy, muy caliente por la situación、sí. y que cuando lo fue a saludar le dijo: Bueno, lo felicito, nos vemos en la revancha. Y el bocón le contestó: No, Roberto, la Yoconda se pintó solamente una vez.、Claro. Muchas gracias.、Sí. Este, esto es lo que significa para el mundo、no、ganarle p a r a e l m u n d o e l gol, sea... Roberto de Vichet.、Claro. Y las、claro. otras dos que son muy cortitas no están en el libro y pasaron después. De que el libro fue editado, porque Roberto lo que tiene de bueno es que nunca cuenta lo mismo dos veces. Siempre hay cosas diferentes. Por ejemplo, yo me entero después de hacer el libro que fue c a d i de e r e n e r o Leguizamo.、Mira. Ahí hay dos cosas: o no lo contó él, o yo confío más en que no tuve la habilidad de sacarle ese tipo de situaciones, porque me parece un dato de color extraordinario. Sí, sí. La segunda, bueno, la hemos charlado con vos ya hace un tiempo, pero digo, me parece muy, muy piola contarlo. Eh, alguna vez fuimos a, a un simulador de golf que、uh -huh. funciona en el subsuelo de un hotel muy importante de Buenos Aires, allí debajo del obelisco. Y bueno, este, fuimos a hacer una charla en relación d e l libro. Fue、uh -huh. Roberto, bueno, me invitaron a mí y nos citaron una tarde.、Sí. l a cuestión que bueno, lo recibieron a él, hubo un lunch, etc. é t e r a Pero quien era el gerente de relaciones públicas del banco que esponsoreaba esa charla no llegaba. Entonces, bueno, nos sentaron en una mesa, estaba yo en la cabecera, Roberto a mi derecha, uno de sus hijos a la izquierda, y yo ya conociéndolo empezaba a, a observar la, las ansiedades de Roberto, ¿no?、Sí. Y en un momento determinado, 30 o 40 minutos después de la hora donde se iba a producir el encuentro, llega el personaje. Entonces, bueno, lo saluda de manera muy afectada. Este, Hola Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Este, realmente qué divertido que estés acá. Y yo ya venía viendo para ver cómo poder controlar lo que suponía una reacción de Roberto que de ninguna manera este, iba a ser irrespetuosa, pero que en algún momento iba a marcar la cancha. ¿no? Recordemos que Roberto es hijo de albañiles. Claro.、Eh, lo que quiero plantear con esto es que es un hombre que llega a un mundo que, que no le pertenece. Pero a través de la calidad de su, de su golf, al que entró por la ventana. ¿sí? Al que entró por la ventana, y a, que a través de la calidad de su golf, bueno, muchachos, a este señor hay que, hay que integrarlo.、Claro. Pero él sabe muy bien quién es, quién fue、claro. y quiénes son ellos. Claro. Bueno, este, él siempre dice: al golf te a c e r c a por dos motivos, o para bajar la, la panza o para llenarla. Yo soy producto del segundo. <risa> Esto suele decirlo siempre, pero. Te, te termino. Entonces, bueno, ahí estaba el personaje muy afectado. Entonces, este, Roberto, qué divertido que vengas a comer una s a d o a Pilar, al, al Pilar Golf, bla, b、sí, a bla. bla, bla. Sí, sí. Y, en, y en el desarrollo de, de toda esta afectación, de, de, de, esta, de esta manera、Exacto. de hablar, Roberto se levantó como un zarpazo, le tomó el antebrazo y le dijo: A mí, h a b l a m e simple, porque yo hasta hace muy poco escribí a Buenos Aires con B corta. Ese es Roberto de v i c e n z o Y te cuento la última. Que me pasó cuando yo estuve con él la última vez, esto fue sobre finales del año pasado. Fui a r a n e l a h a verlo por, por una situación de un, de un compañero en común, de un enorme profesional como Ezequiel Fernández Moore.、Mm. Roberto lo saludó por una mención de honor que le entregó a la legislatura, etc. Entonces, bueno, le grabó un saludo ahí en un lateral de, de la cancha en un día de mucho calor en el r a n e l a h Este, y en un momento determinado, Roberto comienza a ponderar la edad de uno de los camarógrafos, porque era un chico de veintipico de años.、Sí. Entonces, este veintipico de años, vos mirá,、no. etcétera, etcétera. Bueno, yo me lo llevo hacia adentro del, del bar para poder tomar un café, para quitarlo de, de ese sol abrasador que había. Y cuando vamos a, a llegar a la puerta giratoria, porque comunica una puerta giratoria, el exterior, con, con el interior del bar en el r u n e r a g yo le digo, Roberto. Pero usted habla de él que tiene veintipico de años, pero usted tiene ochenta y nueve, va a cumplir noventa y nosotros no tenemos expectativa ni de llegar a los setenta. No contestó, lo que me llamó mucho la atención, y cuando dimos dos pasos, ahora a mí me tomó del antebrazo y me dijo: ¿Querés que te diga la verdad? No es bueno llegar tan lejos. No es bueno llegar tan lejos. Ese es el de v i c e n z o que sabe que tiene noventa años.、Uh -huh. Digo, yo por ahí este, debiera decirte que lo que aprendí estando con él o, o comunicándome con él, porque suelo llamarlo. Este, de noche a su casa, es que Roberto fue un gran intuitivo porque la vida sí, lo obligó、sí. a los 10 años, cuando muere su mamá, Rosa Bagliova, a través de un pedido del padre, a salir a, a, a rebuscarse la vida.、Sí. Y Roberto, y, y lo cuente y lo escuchamos recién, ante el hecho de tener la cancha de, de, de Miguelete,、sí. de lo que hoy es el Club Mitre, allí en la estación Miguelete, en、uh -huh. San Martín, al tenerla a 100 o 150 metros, Se da cuenta de que recogiendo algunas pelotas de las lagunas artificiales de golf podía ganar alguna moneda y esto ayudaba al puchero. Claro. Porque Roberto le preparaba al resto de sus hermanos el puchero que le dejaba su hermana, que oficiaba como una especie de mamá,、sí. por más que estaba en el medio ¿no? del tramo de, de los ocho hermanos.、Uh -huh. Entonces、eh, pues、yo me di cuenta de que、eh, ese individuo, que era un chico y después un preadolescente, lo que hizo fue incrementar una capacidad intuitiva extraordinaria. Y eso. Después lo llevó a su deporte. Sí, claro. Roberto me decía: Bueno, a mí me, me han admirado más por mis decisiones que por mi juego.、Uh -huh. Entonces me parece que ahí, en esa definición, está la capacidad intuitiva del chico que tuvo que rebuscar su vida trasladada al deportista de élite. Que llegó a Estados Unidos sí,、claro. y, y, y estuvo. Allí entre los primeros cinco del ranking mundial de golf, en una época impensada, en, en los 50, en los 60 y, y en los 70, sin ningún tipo de estructura deportiva. Sí,、claro. eh, yo no sé si Cabrera hoy es quien es, después de haber jugado a u Gusta como jugó el fin de semana, con algún tipo de apoyo estructural del deporte en la Argentina. Me animaría a decir que no. Bueno, estoy totalmente seguro de que es una certeza en relación a Roberto. ¿no? Sí, sí. Eh, vos hacías una comparación en el tema de Horacio Acabalo. En relación a lo que son las carreras de, de cada uno, sí, sí, el sentido común, la viveza, el hecho de, de, de extraer de situaciones、eh, que vos decís, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo se maneja este tipo? Y yo recuerdo una anécdota este, cuando él va a pelear con Lo Popolo a, a, a Italia, con Sandro Lo Popolo, una pelea donde no está en juego el título del mundo, pero que、Bien. él sabe que si saca un resultado más o menos importante, esa pelea lo proyecta. Y se entera que a Lo Popolo le molesta pelear con zurdos. ¿Y、uh -huh. qué hacemos? El tipo era zurdo.、Claro. Entonces entrenaban en el Palacio de los Deportes de Roma, en un lugar que era muy parecido al lugar de entrenamiento del Luna Park, donde todos nos vemos. Todos somos 10, 15, 20 boxeadores y todos nos vemos. Entonces él lo ve a Lo Popolo, que está haciendo guantes en línea recta, y el tipo entrena 20 días como derecho. Y el Sparring le llenó la cara de dedos 20 días. Y cada tanto lo relojeaba y los Popolo se mataba de risa. ¿no? Mirá el paquete que me trajeron.、Uh -huh. Cuando suben al ring, él dice: Lo encaro con, con guardia de zurdo. Y los Popolo estaba blanco.、Claro. Bueno, ese tipo vivo, este, a ver, ese tipo que no tuvo.、Eh, No tuvo instrucción desde el punto de vista del de aula,、uh -huh. pero que sabía perfectamente cómo manejar su sentido común, qué hacer en cada momento. Es el tipo que para mí aparece en algunas cuestiones a través de De, de Vincenzo. Mirá, te voy a empardar con una anécdota de Roberto, porque me la estoy acordando ahora, que le sucedió con Severiano Ballesteros. Severiano Ballesteros ha sido un formidable golfista español, probablemente de los mejores que ha dado la historia de Europa. Ha、sí. fallecido. Este, el año pasado, Roberto es el padrino de Ballesteros en el ingreso al Hall de la Fama. Entonces,、Mira. en algún momento, jugando un torneo de exhibición, llegaron a, a una situación similar donde, para poder este,、eh, mirar la bandera del hoyo,、sí. tenían un árbol delante, una especie de pino sin una sí, gran sí. altura. Entonces, este Roberto. Que siempre habla mucho del tema de la picardía, porque aquí hay un, hecho, hay un hecho fantástico que se nota también mucho, no solamente en el fútbol, sino en la música en la Argentina. Esto de cómo funciona la calle como elemento socializador、mm. y creador de un hecho cultural.、Sí. Bueno, Roberto es un, un producto de la calle, la calle ha sido un enorme elemento socializador para él y es, él ha sido una figura、sí. de élite en el deporte mundial. Entonces, bueno, él habla mucho de la picardía, que tiene que ver con esto,、sí. con el elemento intuitivo,、sí. con lo que hablábamos de caballo. Entonces, bueno, había que, que ver cómo superar la dificultad para poder mirar la bandera y poder llegar al hoyo. Entonces,、sí. este, él le dice a, a Severiano b a l l e s t e r o Mirá, cuando yo tenía t u e d a d hay cerca de 30 años de diferencia、uh -huh. entre Severiano y, y, y Roberto, yo le pegaba la pelota y la hacía pasar por arriba del árbol. Entonces, este b a l l e s t e r o que le tenía una fe ciega a Roberto, ¿qué hace? Saca el palo correspondiente. Esto era en un torneo que, a veces, que estaba siendo televisado. Sí, claro, claro. Y b a l l e s t e r o intenta superar este, la altura del árbol y la pelota queda en una rama. Entonces, claro, empieza a insultar y le dice: Coño, ¿cómo hacías tú para cuando tenías mi edad pasar la pelota por encima del árbol? Y Roberto le contesta: ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo tenía todo, el árbol era mucho más chico. e n t o n c e s digo:、ah, Y me dijo, y yo lo primero que aprendí fue que con el palo que usó Severiano no había que hacer ese golpe. Entonces se lo hice usar a él para saber q u e por lo menos, que no tenía que usar yo. Ahí está el individuo que、sí. le traslada la capacidad intuitiva sí, de no, no, poder no, no. resolver su vida cuando era、Prisante. un chico y un preadolescente,、sí. cómo esa intuición la ha llevado. Y, y la ha transformado al deportista de lista. Su, su pelea por la vida está ahí.、Eh, en un Banfield Boca, en la cancha de Banfield, hay un contragolpe y, y la lleva a Garrafa a la velocidad de Garrafa Sánchez. ¿no? Cuando el tipo pasa a la mitad de la cancha, él observa que ya tiene a media defensa de boca que le está comiendo los talones. Cuando ya está en tres cuartos, él ya ve que ya, ya lo empardaron, que ya la, la, la, el contragolpe perdió efecto. Y el tipo, esto es sobre el lateral izquierdo, me acuerdo. El, el juez de línea está sobre la derecha del avance de Banfield. El tipo, entonces, sabiendo que está perfectamente habilitado, le dice al línea: levanta los bracitos, hace un montoncito con,、sí. con los cuatro dedos de su mano derecha, y le dice: ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Como diciendo, bueno, s a b e s Y los cuatro de boca frenan. Y él sigue.、Claro. Bueno, ese tipo es el que en su pelea por la vida. En otros lugares, en otras canchas, en otros rins, aprendió toda esta historia. n o、claro, ¿no? Me viene otra. 1974, Vilas peleando el máster con, con Orantes.、Mm, con m a Orantes, claro. Terminan、pandemia. los dos un torneo y están saliendo los dos del hotel.、Uh -huh. Entonces Vilas le dice: Oh, Manuel, este, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a jugar? Había un torneo la semana que viene. Ponele, no sé, qué sé yo. En, en Mallorca, ¿vas a jugar a Mallorca? No, hombre, voy a descansar, me voy a, me voy a Madrid y me tiro. ¿Y vos qué vas a hacer? Los dos, no, relojiéndose.、Sí. No, yo también, me voy a Mar del Plata y, y a m o s a descansar y qué sé yo. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Vas ahora para el aeropuerto? No, no, en un rato, en un rato. Orantes toma el primer taxi rumbo al aeropuerto y Vilas entra al hotel buscando un teléfono para anotarse en el torno e de Mallorca. Claro. Estos son los tipos que marcan en algún momento,、claro. a través de, de, de, de un montón de actitudes, las grandes diferencias. Bueno,、eh, yo insisto con, con, con este término: ¿no? la formidable capacidad intuitiva. Vos estás hablando de Vilas, estamos hablando de Roberto. En definitiva, dos no, de、claro. los cinco deportistas más importantes de la Argentina del s i g l o XX Ni h、eh, Verde. Roberto tiene digo, anécdotas excepcionales. Yo quiero, quiero también,、eh, Gustavo, dejar en claro de que. Antes de que yo tenga la posibilidad y el orgullo de poder ser un biógrafo de Roberto, quizás el, en un trabajo que me parece que es definitivo, este, estuvo, como te comenté cuando comenzamos la, la charla, el trabajo de Luis Melni,、sí. que es un trabajo de base formidable y que yo, por supuesto, leí de punta a punta. Allí hay un, un desarrollo. Un poco más、eh, técnico s desde el punto de vista de lo golfístico. Cuando a mí se me, se me citó para el trabajo, lo primero que observé es que había que marcar el rasgo del individuo, la capacidad humana, del tipo que se había criado sosteniendo a su familia, dándole una mano a su、sí. papá, que después. Cuando se transforma en profesional, en el Ranelag entra en una gran crisis familiar. Roberto, aquí, por allí, lo que no cuenta es que cuando él se va de San Martín a Ranelag, hay una crisis porque su padre le echa en cara el tema de que lo abandona.、Claro. Roberto era el único de sus hermanos que era el sostén del resto, aún estando quinto en la lista de los ocho. Sí. ¿Sí? Entonces digo, en todas esas circunstancias que van pasando, en todos esos elementos críticos, él asociado a un deporte que en aquel momento、claro. no tenía más que、eh, no sé a, algún triunfo no sé, de José Jurado, de sí, Manuel p o s e t de recontro e l i t Claro, y un, y un deporte de elite, digo, él siendo un producto de la calle, voy a insistir、claro. mucho en la charla con esto, porque me parece que hay todo un hecho cultural y sí, hay emociones sí, sí, que, sí, tienen, sí, sí. que tienen que ver con nosotros mismos, quizás con vos y conmigo, en la manera de cómo nos criamos. En otra sociedad, en、sí. otro país,、uh -huh. este, digo, tenemos la opción de poder analizar o poder ver a, a, a tipos de estas calidades. Yo、eh, te quería decir esto: yo lo que me planteé fue no dejar de lado nada del aspecto ni siquiera técnico de cómo jugaba al golf Roberto, hacer un trabajo que entiendo tuvo alguna profundidad desde lo estadístico.、Eh, no quise hacer un insert, lo estadístico、eh, está dentro de los textos. porque、sí. yo... Quise que la gente lea、uh -huh. la estadística de Roberto, porque si no, si tenemos un hecho eminentemente matemático, por decir、uh -huh. la gente lo deja de lado.、Uh -huh. Pero la base es desarrollar al individuo, conocer que al, al campeón le ganó el hombre. Es más, yo tuve la suerte de escribir junto con. Con otros, este, con otros invitados, este, una especie de prólogo y el título es El hombre que le ganó a l campeón.、Uh -huh. Porque me parece que allí está un poco la síntesis de lo que significa Roberto Di v i c e n z o Y déjame contarte una nota、sí. muy pequeñita y, y, y, y te devuelvo e l aire porque no, no quiero abusar. Este, esta es muy rica también, ¿no? está en el libro.、Eh, Roberto e s a l g u i e n que es muy cuidadoso de su dinero. Bueno,、mm. quizás porque sabemos de、claro. qué se trata su infancia, a、eh, n ¿no? Claro. Bien, en algún momento él este, vivió cinco años en México, es, es muy reconocido en México. Roberto ganó tres veces el abierto de, de México y una vez lo ganó uno de sus hermanos. Digo, mirá lo que significa sí, sí. para el deporte mexicano el apellido de Vicenzo. Entonces, este, bueno, en algún momento él comienza a darle clases a, a alguien que él se da cuenta que era alguien con mucho dinero, por el auto con el que llegaba,、sí. por cómo estaba vestido, porque tenía una especie de ballet que estaba detrás de él. Y Roberto le preguntó a qué se dedicaba, y bueno, la persona le dijo de que estaba en el negocio de las minas,、Ajá. de la explotación de minas allí en, en México. Roberto vivió en el Distrito Federal,、sí. 55 al 60, volvió en el 61 a la Argentina. Entonces, bueno, este, en algún momento se empezó a interesar Roberto por esto, y este individuo fogoneaba la posibilidad de que con parte de su dinero Roberto participe como socio min minorista de alguna de las explotaciones、sí. de. Mineras que hacía esta persona. Entonces, bueno, Roberto le dio todo lo que había juntado, dando las clases particulares y siendo profesional de uno de los clubes de golf más importantes del Distrito Federal. Tenía Roberto algo así como 60.000 dólares juntado. Bueno, la cuestión es que le dio su dinero y no lo vio nunca más. Lo empezó a llamar, no lo encontró, este, lo fue a buscar a la dirección que tenía, no lo encontró, no existía la, la empresa que, que Roberto tenía con datos este, y direcciones. Entonces cuenta Roberto que. Evidentemente fue p a r un abogado.、Hmm. Entonces le planteó al abogado lo que estaba pasando. Entonces el abogado le contestó a Roberto: ¿Tú sabes lo que se necesita para el negocio de las minas? Y Roberto le dijo: No, bueno, se necesitan tres cosas: Una, un <risa> alguien que la explote, sí,、bueno. un agujero、sí. y un pelotudo. <risa> ¿Cuál de esos tres eres tú?、Claro. Entonces Roberto. Me dice, no contesté. Llegué a casa y mi señora me dijo, ¿qué te dijo el abogado? Que soy un pelotudo. Digo, acá también está jugando, al contar la anécdota, cómo es Roberto de Vichel.、Sí, sí, e Es el tipo、perdem. que hoy a los 90 años me dice a mí la pasada, no, Daniel, no juego más al golf. Y cuando yo me voy y él me acompaña hasta la puerta del club, allí en Ranelag, entra alguien que le dice, Roberto, hoy no puedo jugar con vos porque tengo un tema laboral. Claro, e r es con o Y es, el, es la persona que cuando deja de hablar con vos se acerca a tu espalda, a la barra del Ranelagh,、sí. y está charlando para jugar una determinada cantidad de hoyos a la tarde por un café. El café es hoy sintetizado, ya a los 90 años. Aquella pelota que él sacaba de la laguna、uh -huh. de agua en, en, en Miguelete y que le daba la posibilidad de acercarle algún dinero al padre para poder comer día tras día, y que después, a través de la capacidad intuitiva de aquel momento y de este, en el centro de la historia, de ese, de ese trazo lineal del hecho histórico de Roberto, lo hizo ser uno de los deportistas de élite más importantes de la historia argentina. Claro. Nos visita Daniel Mancini, el eje es. Roberto de Vicenzo, que hace muy pocos días cumplió 90 años.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 Poesía, un poco de poesía en AM750. Aquí estás como ausente. El nuevo día ya gastó una hora treinta minutos. La temperatura para Capital y alrededores en doce grados siete. la humedad del noventa ciento. por Hoy en Archivos Olvidados vamos a rescatar a Bad Company. Con el protagónico de Barry Brown y de Jeff Bridge, en 1972 se estrenó el western Bad Company. Al año siguiente, Peter Grant, el histórico manager de Zeppelin, tomó el nombre de la película para bautizar a una banda que, casi con todos los músicos originales, tocó hasta 1982. Una banda que volvió en el 86 y que volvió en el 2008. De los archivos olvidados. Hoy estamos rescatando a Bad Company. バッグの時点で、バッグの時点で、バッグの t e n バッグの時点で、バッグの時点で、バッグの時点で、バッグの時点で、バ o s の時点で、バッグの時点で、バッグの時点で、バッグの時点で、バッグの時点で、バッグの時点で、バ m グの時点で、バッグの時点 r o h グの時点で、a ッグの時点で、バッグの時点で、バ Roberto de Vicenzo nació el 14 de abril de 1923. En 1940 llegaba al Ranelagh Golf Club. Bueno, ¿con qué se encontró Roberto? 1940, sur del Gran Buenos Aires, ¿qué era aquello? Te diré que me encontré con un descampado. La cancha era bastante parecida a lo que es ahora. Con menos pinos y más eucaliptos, los eucaliptos los fueron este, eliminando porque es un árbol muy sucio para las canchas de golf, pero era muy arbolada, era una cancha, una de las mejores del país. Esta fue una cancha siempre considerada una de las buenas y en aquel entonces era una de las mejores del país. Pero llegar desde Buenos Aires aquí era un, un trabajo porque no había caminos, estaba el camino que iba a La Plata. Que era de piedra empedrado, y el tren llegaba cada dos horas, así que no era fácil. Aquí los sábados y domingos venían 30, 35 personas a jugar, en cambio ahora vienen 250, 300, este, todo ha cambiado esto. n o En 1948, Roberto participó por primera vez del Open británico y terminó tercero. Fue segundo en las ediciones del 50 y del 60. En ambas fue puntero hasta el último día. Roberto y el Open británico. Sí, efectivamente, yo salí de aquí en el 48. Había, había ido a, a jugar a Estados Unidos en el 47 y a mi regreso la gente e d donde yo trabajaba me propuso que fuera a jugar a Inglaterra. Y yo no quería ir porque de inglés no hablaba nada. Y no tenía este, muchas ganas de irme a Inglaterra porque hacía poco había terminado la guerra y era difícil llegar hasta allá sin saber hablar inglés, y más en esa época. Pero al final me, este, me pusieron una persona, precisamente el hijo de Amando Rossi, que era un chico que hablaba inglés, para que me acompañara. Y allá nos fuimos los dos sin experiencia, sin este,、eh, una preparación. Eh, como se hacen ahora, un poco más este, listo s para la competencia. Y viajamos, y al llegar allá nos encontramos con el inconveniente de que en el viaje a mí se me había perdido la valija de ropa. Y no tenía ropa. Y no era fácil de conseguir la ropa, sino que había que conseguirla a través de unos vales, unos cupones que te daba el gobierno. Y Rosy fue a tratar de. Conseguir esos cupones a través de la gente que nos había invitado y llegó a la empresa. y El otro señor le explicaba cómo tenía que hacer para conseguir los cupones, y yo los miraba atentamente porque estaba interesado, quería cambiar. Y una vez terminada la conversación, salimos de la oficina y le p r e g u n t a r o s ¿Y bueno, qué te dijo? dice Roberto: dice, No le entendí nada. dice... Así que estuve, yo gané el primer torneo en Inglaterra, que era el torneo más importante que se había jugado en toda la historia de Inglaterra y valía 500, 500 libras, 500 libras esterlinas, que era un montón de dinero para la época. Y con, aún con ese dinero no podía comprar ropa, ya llevaba 10 días vestido con la misma ropa. Hasta que por fin, se, a través de haber ganado ese torneo, se solucionó el problema. Pero la pasamos bastante mal. Así que fue una experiencia que, este, inolvidable, porque siempre que cuento algo recuerdo esa anécdota. ¿no? Roberto, a finales de la década del 40, el, mego, el mejor golf del planeta, ¿estaba en Gran Bretaña o en Estados Unidos? No, no, realmente era, era encontrar la, este, la competencia de primera línea. Pero la primera línea estaba en Estados Unidos más que en Inglaterra. Inglaterra venía de, de sufrir una guerra tremenda, entonces、no、había, la, el desarrollo del juego se había, había mermado un poco, pero después no, después comenzó a crecer y creció muy, muy fuerte. Pero los principales jugadores de esa época estaban en Estados Unidos: que era、eh, Jimmy DeMare, Ben Hogan, Lloyd Mangrum. Porky Oliver, en fin, había un núcleo de jugadores muy buenos y muy buenos internacionales. Vamos a empezar a hablar del abierto británico, que es un dato fundamental en, en su vida. Siempre cerca de ganarlo mientras hacía grandes campañas en el resto de Europa. Efectivamente, yo hice muchos viajes a Inglaterra, para, no solamente para el abierto, el abierto era una. Una excusa para quedarme allá dos o tres meses. Yo gané varios torneos en Europa. En el 53, por ejemplo, yo gané el Abierto de Holanda, de Francia, de Alemania, de、eh, España y no sé qué otro más. Gané varios campeonatos importantes、eh, con escores muy buenos, con s c o r e s que casi lo podríamos considerar en esta época también buenos. Así que este, yo hice muchos intentos, viajé muchas veces,、eh, salí más de dos veces segundo, salí más de dos o tres veces tercero. Tal es así que los ingleses me llamaban el novio del abierto, porque dice que solamente la copa la besaba, pero el que se la llevaba era otro, así que así era la historia. Daniel se abre el mundo para Roberto a finales de la década del 40. Un mundo complejo en función de lo que había dejado la Segunda Guerra Mundial, y encima él comienza en esa Inglaterra devastada, empobrecida. Ahí arranca su historia. Claro, él se va en el 47 a Europa en una delegación que preside eh, eh, un, un formidable estilista argentino, este, que fue p o s e y un, un gran amigo de, de Roberto p o s e Si yo no me equivoco, este, ganó algún torneo en Europa y fue segundo en uno de los tantos Open británicos de comienzo d e siglo pasado.、Eh, hay, hay un hecho muy, muy puntual. Acá Roberto cuenta que, algo que es absolutamente verdad.、Eh, la prensa europea le decía al padrino, para redondear un poco la anécdota, Porque besaba a la novia, pero no la conquistaba. Tiene que ver con los datos que vos decís de que él sale tercero en el Open cuando debuta、claro. y después tiene consecutivamente varios segundos puestos.、Eh, Roberto es el, el jugador de golf、eh, más viejo que gana el, el, el Open británico, pero el dato es, es, es muy rico y tiene que ver con el origen también de Roberto. Fíjate cómo nos va a llevar toda la historia a algo que es el origen de Roberto.、Qué、Digo、hombre. esto porque. El Open británico comenzó siendo un torneo armado por los Cádiz ingleses para que el que lo gane pueda llevarse un premio extra en un momento muy delicado que tenía Europa, en un momento de fines de, de, del, siglo,、eh, del siglo XIX. Entonces, allí el formato era crear un torneo. Que tenga una vigencia en el tiempo, pero que implique que el c a d i z aparte de hacer su trabajo, pueda jugarlo y pueda tener una retribución económica para ir paliando、uh -huh. un momento social muy delicado. Fíjate vos cómo Roberto gana un torneo tan asociado de alguna u otra manera sí, a, su a su origen. Ahí este, él nombra a una serie de jugadores.、Eh, yo creo que el gran, la gran admiración de Roberto está dividida en dos partes. En Sam Snead, otro gran estilista, a quienes todos miraban allá por mitad de. De, de, del siglo pasado, por cómo pegaba el swing, por, por la estética que tenía, por lo natural, por lo perfecto, y a Ben Hogan, que era un jugador muy sólido, este, muy ganador,、eh, que tenía muy poco contacto con sus, con sus compañeros, al revés de lo que era Roberto o lo que era Jimmy d e m a r e t que es quien introduce a Roberto este, en los Estados Unidos.、Eh, Jimmy d e m a r e t fue un gran jugador americano, ganador de, de, de varios torneos de elite, de, de, de varios majors. Entre ellos el US Open, el Open británico, etcétera, que vino a jugar a la Argentina en, a mitad de la década del 40, que perdió con Roberto, y que cuando lo vio jugar, cuando vio、eh, cómo pegaba Roberto su s u í n etcétera, lo fue animando para llevarlo a Europa. Y una vez que Roberto llegó con esta delegación este, que presidía Manuel Poce allá en el 47, lo fue ubicando día a poco y presentando en el circuito del Golf Mundial. Es un poco、sí. el padrino. De, de Roberto. Entonces digo, entre la admiración a Demareth por lo que significó como jugador, pero aparte por la calidad humana, a Sam Snead, con quien hay una, una anécdota extraordinaria que vamos a contar en el transcurso de la madrugada, y en Ben Hogan, que tiene también una situación humana muy parecida al origen de Roberto, porque Hogan llega al golf tras perder a sus padres y en una situación donde debía también. Este, De alguna manera sostenerse siendo un chico, ni siquiera un preadolescente, por eso yo creo que Roberto tenía una gran admiración por él. Digo, en esos tres personajes está un poco lo que es el, el origen y la admiración de Roberto. Pero el gran dato del Open británico está en que está muy asociado a lo que son los comienzos de, de Roberto de Vincenzo, por esto de que se manifiesta como un torneo armado por Cádiz para poder ganar algo que sea un valor agregado a todo aquello de. Fines de, de, del siglo XIX, con una historia europea este, delicada, con una Europa también devastada,、uh -huh. políticamente muy crítica, muy sinuosa. ¿no? Sí, sí. Está Daniel Mancini hoy con nosotros. La excusa son los 90 años que ha cumplido hace muy pocos días Roberto de Vicenzo. Daniel es autor de Caballero Golfista Triunfador, la biografía del de máximo golfista de, de la historia argentina. Lo que estamos intentando es contarte. Lo que está detrás de la vitrina, lo que está detrás de las copas, al tipo, al hombre, al personaje que vino de la nada, de una pobreza casi extrema, al hijo de albañiles y que se mezcló con un mundo al que él no pertenecía, pero, lo, pero que lo terminó adoptando porque, en definitiva, también lo necesitaba. ¿no? Tiempo de noticias en AM750 con Jorge Lina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora a hora, 50 minutos. Humedad, 90%. Temperatura, 12 grados, 7 décimas. El Senado debatirá la reforma al Consejo de la Magistratura y la creación de tres tribunales de casación. La Cámara Alta discutirá en el recinto ambos proyectos en una sesión que se va a realizar en forma paralela a otra reunión del Pleno de la Cámara de Diputados. Mientras que mañana, jueves, los senadores volverán al recinto para tratar la regulación de las medidas cautelares. El jefe de gabinete aseguró que el tratamiento de los residuos es prioridad para el gobierno. Juan Manuel Abal Medina se manifestó de esa manera luego de conocer en la explanada de la Casa Rosada a los camioneros que se van a poner en marcha para mejorar la limpieza de los barrios. Este es un programa que ha indicado la presidenta que ha tenido el tema de los residuos sólidos urbanos como una s cuestiones prioritarias de nuestra gestión. Y acá lo que estamos haciendo es darles herramientas a aquellos que en el territorio están trabajando bien, con seriedad, con responsabilidad, con esfuerzo, para que tengan mejores herramientas para poder afrontar nuestros grandes temas, como es el manejo de los residuos sólidos urbanos en las grandes metrópolis y en las pequeñas metrópolis de Argentina en esta época del mundo. Esta es una de las prioridades que ha puesto la presidenta en toda la cuestión de cuidado ambiental. Y en ese sentido estamos trabajando, entre muchos otros programas, con este en concreto que tiene que ver con camiones que justamente van a permitir. Mejora enormemente todo lo que es la limpieza y el trabajo en los barrios. Patria Grande. La derecha venezolana suspendió la marcha. El líder opositor Enrique Capriles dio de baja la movilización al Consejo Nacional Electoral de ese país que iban a realizar hoy en reclamo de un recuento de votos. El presidente Nicolás Maduro lo había responsabilizado de manera previa por las muertes registradas en las últimas olas. Pelota. La AFA definió los árbitros de la décima fecha. El viernes, Patricio Lustó estará en Vélez Niuls y el lunes, Fernando Rapalini en Tigre Argentinos. El sábado, Diego Aval impartirá justicia en Rafaela Independiente, mientras que el domingo, Juan Pablo Pompey hará lo mismo en Boca Belgrano y Nestor Pitana en Godoy Cruz River. El Rojo presenta a Brindisi. El sucesor de Gallego asumirá de manera formal a las 15 para comenzar el intento de sacar al Rojo de la zona de descenso a 10 fechas de que termine el torneo. Por otro lado, Cantero desmintió que Grondona haya determinado la elección del entrenador y aseguró que fue él quien hizo el acercamiento final con el ex huracán. Humedad de 90%, temperatura 12 grados 7 décimas. Jorgelina Roca. 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Hoy, a la salida de Cada Info, estamos con versiones de In My Life. El turno de James Taylor y Beth Midler.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 I still can recall some are dead and some are living. In my life I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one. Compares with you, and these memories lose their meaning. And I think of love as something new. Though I know that I will never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. My life, I love you more. Better, some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can't. Bye.、Um. De In My Life, James Taylor, b e t Mittler. En las historias de un día como hoy, nos encontramos con el primer trabajo discográfico solista de Paul McCartney, 17 de abril de 1970. Un trabajo grabado. Entre noviembre del 69 y marzo del 70. Una apuesta personal muy particular mientras en los estudios Apple se estaban mezclando los temas de, de Let It Be. O sea, mientras los Beatles comenzaban a desaparecer, McCartney apostaba a su primer trabajo solista. Y es más, aparece toda una historia en función de, de tener la salida. De este trabajo de McCartney, porque finalmente se adelantó a la salida de Letit B y eso generó una ...una conmoción desde el punto de vista mediático que el resto de, de los Beatles querían, querían evitar. Hay un McCartney、eh, muy particular en esta historia, que es un tipo que quiere demostrar que él puede, que él por encima de los Beatles es capaz. Y entonces la toma a Linda, a su esposa. Que se va a quedar a cargo de los coros y él va a hacerse cargo de todos los instrumentos. ¿Eh? Esa era la apuesta. Ven que yo puedo puedo componer, puedo cantar, puedo tocar todos los instrumentos. Soy algo más que un Beatles a, a la sombra de, de John Lennon. Y ahí entonces aparece, un día como hoy, pero de 1970, McCartney, el primer trabajo discográfico. ダーボンネイ p マザー。 And s h e c r i e d oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, cause in his head he said, m o m a don't worry, your、no, d d d y b o y s o n taking good care of you. m o m a don't worry, your、no, d d d y b o y s e n s daddy's gonna see you through. Came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Okay. He couldn't stand to see his mother in love with another man. He didn't know o h n o He found a place where he could settle down and from time to time in his head. He said, Mommy, don't worry about、no, Teddy b o y s h e s taking good care of you. Mommy, don't worry about、no, Teddy Boyce, Teddy's gonna see you through. She said, Teddy, don't worry about.、No, エッジコン、エコン、エッジン、エッジコン、エッジコン、エッジコン、ッジコン、エッジン、エッジコン、エッジコン、エッジコン、エッジコン、エッジコ Historias de un día como hoy, recordamos el primer trabajo discográfico solista de Paul McCartney, que apareció el 17 de abril de 1970. Primero Teddy Boy, después Every Night. Una fecha muy particular para McCartney, porque exactamente el mismo día, el 17 de abril pero de 1998, moría Linda. Por eso es que seguro que, que esta fecha ha pasado a, a, a un segundo plano. En función de, del recuerdo eterno de quien fuera su, su gran compañera. Paul McCartney y aquel primer trabajo discográfico cuando tocó todos los instrumentos, cuando cantó, cuando quiso decir: soy algo más que un músico a la sombra de John Lennon. Every night I just wanna go out. Get out of my head. Every day I don't wanna get up. Get out of my bed. Every night I want to play out.、And、every day I wanna do But tonight I just wanna stay and be with you. and be with you. And be with you. And be with you. Esto es el primer long play de Paul McCartney. Aparecía un día como hoy, pero de 1970. Ahora antes. Ahora se llama Alfredo Bufano. Antes se llamaba s a m u d i o Una más. Una más. Una más. Ahora se llama José t a m b o r i n i Antes se llamaba g u a i r a Una más. Y una más. Ahora se llama Silvio Ruggieri. Antes se llamaba b i t Ahora, antes, en 750. Te recuerdo las vías de comunicación: 53546655 o vía Facebook. En Prohibido Amanecer. Daniel, le voy a pedir un favor porque no tengo señal en mi, en mi computadora, en mi PC. Si usted a través de su teléfono celular me puede leer algunos mensajes que fueron llegando a Prohibido Amanecer. Muy bien, a l b a Noemí Pérez Saiz, que dice: q u e emoción escuchar la palabra del maestro Roberto, un señor de la vida y el deporte del golf que nos dio trascendencia mundial. Tan humilde, es un noventoso, testigo del crecimiento de una localidad que cambió y cómo.、Mm. Desde su origen luchador, crece. Con un noble objetivo y llegó a ser orgullo nacional y admirado internacionalmente como deportista y como ser humano.、Uh -huh. eh, a l b a n o Emí Pérez s a e z también comenta que e s p i n e t a fue un músico increíble, muy buen proyecto de Mauro Torres y el muy querible Pedrito p á z z e r Los folcloristas convocados están haciendo hermosas interpretaciones de esas creaciones espinetianas.、Uh -huh. Muy bueno, Gustavo Prohibido Amanecer. Claudia Marcela de b i a s i dice: Buenas noches, Gustavo y audiencia. Me embarga un profundo dolor, producto de estas siete vidas perdidas de la manera más cobarde. No puedo retractarme a eso que suena muy parecido a la obediencia debida. Capriles instigó y sus seguidores cumplieron con creces. Insisto en la cobardía de no asumir un fracaso y que esta negación haya costado tanto.、Mm. Por otro lado, me gustaría que me desaznaras porque no he leído en ningún portal estadounidense que repudiaran esta locura presidida por la oposición en Venezuela. Sí, no, no, no pasa por desaznar. Te está haciendo cierto.、Mm -hmm. eh, realmente ha sido uno de los datos. De, de las últimas horas, es más, el gobierno de Obama de alguna manera auspició la posibilidad del recuento voto a voto. Así que si se paró del lado de alguno de, de, de los dos este, extremos de esta historia, se paró en el lugar que todos imaginábamos. Lo que pasa que cada vez se lo hace de, de, desde el mayor desenfado. ¿no? Y, y el gran tema aquí es la riqueza del subsuelo venezolano y la intención. De Estados Unidos, de que todo vuelva a la etapa precha vista. O sea, volver a comprarle petróleo, pero a sus propias multinacionales, no al gobierno de Venezuela, no a PDVSA. Ese es el, el gran tema, teniendo en cuenta que casi el 70 o el 80% del petróleo que consume Estados Unidos se lo compra a Venezuela. Ese es un dato fundamental a tener en cuenta en función de cualquier pieza que se mueva en este complejísimo tablero de, de ajedrez. Madrugada de rock, pop y soul. Un poquito de yes. Y es en la noche más larga del día. Starship Trooper. Más boca, más boca, boca, boca, más legítima pasión. Este, este miércoles. Juega Boca por Copa Libertadores. Boca, Toluca de México. Un partido imperdible. Desde las 19. La, la previa. Ay, somos, somos Boca porque esto es Boca. En AM750. Dos horas veinticuatro minutos que ya pasaron del nuevo día. La temperatura para capital y alrededores, poco más de doce grados. La humedad, del n o v e n Te a por c i n t Te o reitero las vías de comunicación: Cinco cinco cuatro cinco seis seis tres cinco. Y nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Estamos hoy. Recordando a Roberto de Vicenzo, que hace muy pocos días cumplió 90 años, y a través de su golf también estamos intentando contarte de dónde viene y cuáles son las características de este personaje tan, tan particular. Hay un dato esencial que tiene que ver con julio de 1967, cuando a los 44 años ganó el Abierto Británico. Bueno, de verdad que yo siempre navegaba con bandera blanca porque nunca daba la, la impresión de mis verdaderas intenciones. Yo iba siempre con,、eh, diciendo que no, estoy jugando mal, estoy haciendo esto, n o pero en el fondo no, no eran esas las intenciones.、Eh, sin lugar a dudas que ya estaba perdiendo yo la ilusión de ganar, pero dentro de mí. Había una esperanza de poder hacerlo, especialmente cuando me consideraban que hay apuestas allá en el abierto, ¿no? y en las apuestas yo estaba 70 a 1, es decir, sin posibilidades, y eso me hizo sentir un poquitito tocado, como diciendo c q m o no me dan tanta, tanto valor como le dan a los otros. Estaba Niklas, que estaba 7 a 1, estaba Player, que estaba 12 a 1. Y yo estaba 71, dije, pero esto es una barbaridad. Tal es así que yo gané más dinero con la apuesta de, de, de, que había 71 que con el premio que recibí. Pero siempre tenía la ilusión de, de ganar ese torneo y afortunadamente se dio un poquitito tarde porque cuando yo lo gané ya tenía 44 años. Sigo siendo el más viejo ganador de ese torneo, todavía nadie lo ganó a e s a edad. Y ahora me parece que va a ser más difícil de poderlo lograr a esa edad porque la cantidad de jugadores nuevos que van apareciendo son muy importantes. A ver, Roberto, entre su debut a los 15 y aquel golf que se jugaba cuando usted tenía 44 y ganó el Abierto Británico, ¿qué diferencias había? ¿Qué había cambiado? Bueno, era un poquitito más este, controlado, no era tan arriesgado, arriesgaba cuando veía la posibilidad. Eh, me, me concentraba más en mantener el, el ritmo de la pelota en juego, no la tiraba con tanta violencia, y eso siempre me empezó a dar resultado. s Eso yo lo empecé a hacer cuando ya tenía arriba de 30 años, y es así que yo he ganado muchos torneos después de los 30 años que antes de los 30 años. Siempre, este juego es t e n e s que tener la calma, la paciencia. Porque este es un juego que dura cuatro días y cuatro noches, y cuando las cosas van bien, las noches son muy largas. Muchas veces uno lo logran e el día y lo pierde en la noche. Empieza a dar vuelta en la cama, a pensar, a soñar, a dedicar, a, a contar, y eso es peligroso. La, yo siempre digo que uno nunca debe de contar las cosas antes de tenerlas en la mano. Porque muchas veces, cuando uno cree que la tiene en las manos, y, y, y, y es fácil que se le escapen. A ver, vamos a volver al 67, a esa victoria en el abierto británico. ¿En qué lugar del trazado de la cancha su juego, Roberto, sacó las ventajas necesarias para quedarse con el título? Bueno, es difícil decir dónde s a c a ventaja, porque vos no ves e l resto de los jugadores. vos Lo único que está jugando es contra la cancha, el que hace menos golpes es el que se lleva el premio. Así que es muy difícil ver dónde uno puede sacar ventajas, pero en esa ocasión yo estaba con mucha puntería sobre el green, jugué el pate de una forma que no era habitual en mí, las metía de todos los lados, podía cometer algún error y salvarme metiendo un patazo. o ¿no? n Así que esa fue la. La estrategia la estrategia era s t t e era g i a meter la pelota cuando estaba a 3-4 metros, meterla en el hoyo, y afortunadamente lo logré. Cuando llegamos al green, ese es el momento en el que el golfista se transforma casi en un ajedrecista, ¿no? Y se decía, no sé por qué a esta altura del partido, después lo vamos a charlar con Daniel, se decía que Roberto jugaba mal el green, había, tenía mala fama. De, de, de ser un mal jugador de, en el green. Ahora, un tipo que ganó más de 200 torneos es complicado que no se lleve bien con el green. Lo contesta Roberto. Bueno, yo tenía fama de que era un mal jugador de green, pero la verdad que no era esa. La verdad es que yo jugué el green、eh, por inspiración. Cuando entraba pegándole al hoyo,、eh, no la perdía esa inspiración y la mantenía durante semanas. Así que es eso de que jugaba bien o mal a todos nos pasa. Generalmente el jugador tiene tiempos de éxito sobre el juego corto y tiene tiempos de desesperación. Y yo tuve los dos tiempos, pero yo gané 250 torneos. Así que eso quiere decir que no debo haber jugado tan mal el g r e s ¿no? Me quedé pensando en aquella respuesta sobre. Eh, Cómo era la previa del abierto británico y me imagino la, la calentura de Roberto cuando vio que estaba 71 en las apuestas. Y la anécdota allí es lo que él mismo cuenta, Gustavo, de que ganó más dinero por apostar、mm. este, por él mismo que el premio de 5 mil y pico de dólares que le otorgó ganar el, un mayor como el Open británico. ¿no? Roberto tiene una gran fama en, en, en Inglaterra, es un argentino muy querido allí. Eh, y acá hay dos cosas.、Eh, en realidad, lo que le reclamaban a Roberto era que no tenía buen juego corto.、No. Por eso, esto del, del, del green. Y que era un formidable pegador.、Sí. Este, Jack Nicklaus, que debe estar en la trilogía de los más grandes golfistas de la historia, supongo yo con, con San Sneed y, y Tiger w o o d s por ejemplo,、eh, cuenta una anécdota, figura allí en el libro, de que él, siendo muy chico, cuando jugaba un torneo y no superaba el corte. Este, especialmente en los mayores,、eh, donde, donde pegan los jugadores, está normalmente rodeado de mucho público. Él se metía debajo o entre las piernas del público、sí. para verlo pegar a Roberto.、Claro. Estamos hablando de Niklaus, ¿no? Ganó 18、sí, mayores. ¿no? Claro. Eh, sí, sí, Diego mirando a. No sé. Claro, claro. Exacto. Es, esa sería la, la comparación o la proporción de, entre fenómenos de,、uh -huh. de, del deporte. Eh, el Open británico es, es un hecho extraordinario porque, insisto, lo gana un golfista argentino sin ningún tipo de protección ni de estructura deportiva a、claro. nivel Estado. Sí, él, sus palos y. Claro. Yo, y yo ahí quería establecer una comparación porque vos, vuelvo a lo de a c a b a lo que fue el principio de la charla. A mí me parece que Roberto es un ejemplo muy similar al de otro enorme fenómeno del deporte argentino producto de su propia voluntad, que fue Alberto de Midi. Uh -huh. Con quien yo también tuve el gusto de trabajar. Alguna vez que me tocó dirigir una revista que tenía la Asociación Argentina de Remeros Afic Aficionados, y bueno, lo fui a ver a Demidi cuando era entrenador de la Marina. Y Demidi enseñaba mirando, era un, un tipo muy, muy, Seguro, muy severo, se muy, muy se adusto.、Sí. Pero la misma falta de apoyo estructural a、uh -huh. nivel de políticas deportivas de Estado tuvo Demidi como tuvo Roberto sí,、claro. en deportes donde Demidi ni siquiera tenía. El, el, el, el arquetipo físico como para ser un gran remero, porque era、uh -huh. este, menudo,、sí. este, de bajo de estatura. Claro, de una construcción de piernas muy cortas,、uh -huh. sí, de una caja torácica triangular y muy、sí. grande, pero bueno, en el single lo que se necesita es otro desarrollo,、uh -huh. etcétera, etcétera. Y de la misma manera de que los europeos no entendían las capacidades de Roberto, Para ganar 231 torneos, me voy a permitir corregirlo, es récord mundial.、Claro. Roberto tiene el récord mundial de torneos de golf ganado en toda la historia del deporte.、Claro. Digo, no estamos hablando de un hecho secundario, ¿no? No, a、claro. Alberto de Midi tiene como, como, como anécdota de color, y no me quiero ir del tema de Roberto, de que en algún momento de los 70, cuando el deporte también jugaba sus partidas entre Occidente y,、uh -huh. y, y, y los países que estaban detrás de la cortina, Este, y el remo ahí tenía un rol por fundamental. Supo, por supuesto, para lo que significaba、claro. para los soviéticos sí, y sí, todo sí. eso. Alguna vez llegó a, al puerto de Rosario un buque factoría ruso, soviético,、eh, que teóricamente estaba distribuyendo por América y algunos puertos argentinos una determinada cantidad de mercaderías, y adentro venían espías. Que tenían que ver con el manejo de, de, del deporte estatal en la Unión Soviética para poder saber y para foto, fotografiar el entrenamiento de Demidi y entender dónde estaba el secreto de ese individuo diminuto, de una construcción física totalmente opuesta al de un s i n g l i s、sí. t a cómo podía haber sido campeón de Europa, campeón del mundo, subcampeón olímpico, etc. Digo, hay comparaciones que los hacen muy similares.、Uh -huh. Roberto lo que tiene es un carácter mucho más afable que el que tenía Demidi. Y en relación a Roberto. Hay un secreto también, Gustavo, que es su familia.、Uh -huh. eh, eh, alguna vez、eh, él, habla, él se le llenan los ojos de l á g r i m a cuando habla de Delia, su esposa.、Uh -huh. Delia no era otra que la hija del canchero del Ranelag. h Cuando、uh -huh. él llega al Ranelag, h estaba el canchero allí que vivía en, en el club y la hija de una edad similar, algo más chica que Roberto. Delia debe tener hoy. Este, 86 o 87 años、uh -huh. se pone de, de novio al muy poquito tiempo que Roberto se instala allí en el club como, como profesional. Eh, eh, Roberto alguna vez me dijo: ¿Sabes por qué yo la amo? ¿Y sabes por qué、uh -huh. todavía yo sigo teniendo por ella la misma devoción que cuando la conocí? Porque yo pude girar por el mundo. Sí. Hay un estudio que ha hecho la Asociación Argentina de Golf en el cual dice que Roberto debe haber caminado como mínimo cinco veces la vuelta al mundo en las canchas de golf. Digo, vamos de nuevo con el dato, ¿no? Cinco veces la vuelta al mundo caminando en canchas de sí, golf、claro. a través de tantos, de tantos años de trayectoria. Entonces Roberto me decía: cuando yo me iba, al volver encontraba exactamente lo mismo. Y eso es producto de Delia. Delia crió a mis hijos, no yo. Entonces me decía, Daniel. Hoy, cuando mis hijos vienen a mi casa, si yo estoy en un lugar, mirá el ejemplo, y Delia está en el opuesto, mis hijos entran, me saludan, hola papá, e inmediatamente se van al lado de la madre.、Sí. Y yo no reniego de eso, yo agradezco eso, porque Roberto de Vincenzo tuvo sentido por la existencia de Delia.、Uh -huh. eh, Delia es, es, es, es divina, Delia es una mujer divina, muy dulce, muy comunicativa, muy simpática, que no lo deja a Roberto ni a sol ni a sombra. Están los dos. Roberto sí, ha cumplido、sí. 90 al domingo este, y ella está, insisto, en 86 y, y en 87. Y hay un cuidado mutuo que es extraordinario. Roberto vive en un complejo que son tres casas. Una es la casa de él, esto es enfrente de la estación de r a n e l a la estación del ferrocarril. ...unas Otro la dato que no es menor, ¿no? Claro, por el, supuesto. El hombre quedó ahí. Por supuesto. Ahí, ahí quedó su vida, ¿no? Por supuesto. Y detrás están las dos casas que corresponden a cada uno de sus hijos, que a su vez han desarrollado su familia con、sí. sus esposas, sus hijos. Este, tiene una bisnieta, Roberto.、Eh, es más, el libro cierra y esto me parece que fue un, un, un homenaje a él con una foto con su bisnieta. Que、uh -huh. Roberto, bueno, a su manera, agradeció. En relación al libro, me, yo quiero decirte de que es un, un trabajo cuya edición le corresponde a Carlos Oliva Funes, que es un empresario argentino, fanático del golf, un gran jugador de golf, y fanático de Roberto de Vicenzo. Pero el gran detalle de trabajo de, de Caballero Golfista Triunfador, Edición Premium. Es de Carlos Crispo, que ha sido el, el productor, ha sido quien ideó el homenaje a Roberto, que vos sabés que nació de otra manera.、Uh -huh. Porque el libro nace con la intención de juntar fotos puntuales de la carrera de Roberto y que Roberto recuerde mirando las fotos、sí. y tomar ese recuerdo para volcarlo como epígrafe. Era eso el libro.、Uh -huh. Después, bueno, hubo una serie de. De situaciones que hicieron evolucionar el proyecto hacia lo que terminó siendo, que es contar su vida、sí. con una serie de cuestiones y una serie de a n é c d o t a s Y acá te voy a contar la a n d o t a de Sam Snid.、Sí. Roberto tiene una gran admiración por Snid, un gran golfista estadounidense, insisto, que ya ha fallecido.、Eh, Snid era un individuo muy, muy diminuto, muy menudo, con una agilidad fuera de lo normal. Snid sacaba la pelota del hoyo sin doblar las rodillas. Entonces, en el mundo del golf, yo supongo que ahora debe ser lo mismo, pero Roberto me contaba que, que en aquella realidad de los 50, de los 60, de los 70, se jugaba mucho con el tema de las apuestas. Sí,、claro. Y alguna vez Roberto, después de, del episodio de Agusta, u que supongo que en algún momento vamos a, sí, a recordar, este, comenzó a formar parte de un evento que era el maravilloso mundo del golf, que estaba patrocinado por la cabalgata deportiva Gilet.、Claro. De Entonces giraban. Por lo que es este, el centro medular del golf mundial, que es Europa y los Estados Unidos, una serie de jugadores jugando mano a mano.、Uh -huh. Y le toca a Roberto con Sam Snid, también en los Estados Unidos. Entonces, bueno, la, el día anterior a la tarde, Snid le propone este, en, entrenar juntos. Entrenan juntos y a la noche quedan en cenar en el hotel. Cuando、uh -huh. van a cenar al hotel y están ingresando al comedor, Snid lo mira a Roberto y le dice: Roberto, te juego. 100 dólares de que yo toco con mi pierna la parte superior de la puerta. Entonces Roberto, que rápidamente sacó la computadora, que no existía en aquel momento, pero que funcionaba pero y, muy tenía, bien,、claro. y muy bien en su cabeza, porque él era el encargado del sustento. De la misma manera que lo era cuando era un chico, ahora siendo、sí. un individuo maduro y un deportista delir, era el encargado del sustento para esa familia en la cual él recordaba esto de Delia, que me parece maravilloso. Yo me iba y cuando volvía encontraba, encontraba lo mismo. Entonces, bueno, Roberto pensó que era una locura. Estamos hablando de la parte superior de un marco de una puerta en un club de golf que tiene todo un detalle arquitectónico muy, muy británico, y que normalmente las puertas son muy altas. Bueno, se lo jugó. Y lo concreto es que Snitt tomó levemente carrera, se inclinó sobre su derecha, levantó su pierna izquierda y con la punta de su pie tocó la parte de arriba de la, de la puerta.、Uh -huh. Entonces, bueno, Roberto. Este, cuenta esto de la bronca que le daba haber perdido la cena y los 100 dólares. Pero él, a la noche, con este detalle que ha contado de que los torneos de golf no duran cuatro días, sino sí, cuatro días y cuatro、claro. noches, esto era una exhibición, se resolvía en un día. A la noche se puso a pensar de que, evidentemente, ese gesto, ese gesto de Sneed, ese gesto físico, este, le tenía que, que costar o le tenía que generar algún tipo de inconveniente el para el juego del día posterior. Ajá. Entonces me dice: Bueno, fuimos a entrenar la mañana antes de jugar, porque se jugaba minutos después del mediodía, y yo me doy cuenta que cuando él empieza a practicar su swing, era tan natural, tan estético, todos copiábamos a Snitt, pero yo me daba cuenta que había problemas. Y los problemas estaban en su espalda, producto del esfuerzo del día anterior. Entonces, Salma Snitt, que un poco razonaba, como Roberto a la hora de usar la computadora, este, lo viene a ver. El premio era de 5 mil dólares、sí. para el ganador. Entonces le dice: Roberto, ¿qué te parece? Sí, antes de empezar a jugar no acordamos dividir el premio, no importa quién gana.、Ah, el tipo ya había perdido. Claro, y Roberto rápidamente le dijo: No, ¿sabes qué pasa, Sam? Yo tengo una serie de deudas en Buenos Aires que tengo que, inmediatamente que me voy de aquí, me voy、ah. a Buenos Aires y tengo que pagar. Bueno, Roberto le gana a San Ebsnid en un partido que también se transmitió a toda Europa y a los Estados Unidos. Pero digo, otra vez el ejemplo、ah, del individuo funcionando desde lo intuitivo para resolver una situación que él sabía. Que tenía a favor. Entonces me dice: la bronca de haber perdido la cena y los 100 dólares, este, porque no podía creer lo que vino un individuo tan diminuto, aunque muy ágil, al otro día lo pude recuperar dándome cuenta de que yo no tenía que ceder porque yo tenía ganado el partido, como comentás vos, antes de jugarlo.、Claro. Ahí está, ahí está el, el, el Roberto funcionando como cuando era un chico,、Ajá. como cuando era un deportista de élite, insisto, y como es hoy. Es decir, lo que cambia las circunstancias,、sí, cambia sí, en todo no, caso、ya. el entorno. Pero el individuo、uh -huh. intentando resolver desde、eh, su capacidad emocional la, lo que tiene que ver con su vida es exactamente el mismo que aquel chico de 10 años que, cuando murió su mamá, el padre le dijo: Bueno, este, tenés, que, tenés que salir a trabajar y generar un sustento. Y te doy un dato más de color.、Uh -huh. La computadora en la cabeza de Roberto la hereda del papá. El papá de Roberto, este pintor de brocha、sí. gorda que él cuenta, es un preinventor de los totalizadores del hipódromo. Viste Los totalizadores sí, sí, de h i p ó d r o m o、bueno. que hoy son obviamente electrónicos, y en algún momento eran de chapa.、Uh -huh. Bueno, el padre que tenía un determinado gusto por los caballos, no por la carrera, pero sí por los caballos, en algún momento en las cuadreras que había en la zona de San Martín, cuando San Martín era una zona de、sí. quintas, este,、eh, había desarrollado todo un, un proyecto para el tema de las apuestas que después, levemente modificado, Se convirtió en los totalizadores de, de las carreras que hoy los vemos en formato electrónico, en La Plata, en San Isidro, sí, sí, en Palermo, en todo el país. Bueno, ese fue el papá de Roberto, que era un pintor de brocha gorda. ¿no? Digo, hay, hay, hay una historia tan rica detrás de v i c e n z o que uno dice: bueno, el golfista es lo que lo ha llevado a trascender, pero uno cree que, insisto, el hombre le ganó al campeón siempre, cuando tenía 10 años, después y ahora que tiene 90. ¿no? Esto es prohibido amanecer la noche más larga del día. Contaba en el comienzo del programa de hoy que Rally Barrio Nuevo comenzará mañana la gira rodada. Voy procurando vencerme en el viento para sentirme tan libre y tan cierto. 私はあなたの愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の どんどんどんどんどんどんどんど サラフーソン。 どんでのスコアポンスランスピランダー どんなにあったの ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいま Santiagueño se va a presentar el jueves a las 7 de la tarde en el v o r t e r i x de Colegiales en Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Allí va a presentar su octavo trabajo discográfico, Rodar. Y el sábado estará en el Auditorium de Mar del Plata. Se suma un nuevo sonido. A las orquestas del día se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día se suma un nuevo sonido. 26 Rally va a tocar en el Martín Fierro de Jujuy. Y al día siguiente estará en el Teatro del Huerto en la capital salteña. Primero escuchamos solo tus ojos y ahora al amanecer con Verónica Condomé. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. A dos, 50 minutos. Humedad 93%, temperatura 13 grados. La presidenta pidió ayuda para lograr un mejor ambiente. Cristina Fernández se manifestó de esa manera al momento de presentar los avances en la gestión de residuos sólidos urbanos en todo el país y entregar fondos para municipios. Yo, especialmente, quiero pedirle, a vida cuenta de cosas que han sucedido, que tenemos y necesitamos que todos. Nación. Provincia y municipios pongan el esfuerzo en mantener limpios los municipios, los desagües pluviales, cluacales, el tratamiento de la basura, que no haya amontonamiento de la basura, que cada vecino, cuando vea amontonamiento de basura, vaya y, y proteste en la municipalidad, donde tengan que protestar para que vayan a recogerla, porque si entre todos, con la inversión tan importante, son miles de millones de pesos que estamos poniendo, y también le pedimos a la Corte que t o m e Intervención directa en el saneamiento de la cuenca, bueno, que involucre a todas las jurisdicciones, porque la nación sola no puede. Necesitamos de la provincia, de la capital, de la capital, de la capital y de municipios,、eh, sí, porque hasta ahora nada. Vecinos de La Plata pidieron la renuncia de b r u e e r a Damnificados por las inundaciones, se manifestaron en el Consejo Deliberante y reclamaron la salida del actual intendente. También pidieron datos fehacientes acerca de las víctimas fatales que provocó el temporal, mientras que el juez Arias confirmó que los muertos son 57. El PRO ahora busca que se apruebe el voto joven en la legislatura porteña. El partido que lidera Mauricio Macri presentó un proyecto que se va a tratar mañana en una sesión ordinaria con el fin de permitir el sufragio a partir de los 16 en las elecciones locales. De esta manera cambiaron su postura que expusieron el año pasado los diputados cuando el gobierno nacional envió al Congreso una iniciativa similar que finalmente recibió el visto bueno. Pelota. El United busca acercarse un poco más al título. A las 15.45, el líder de la Premier League jugará contra el West Ham. El equipo de Ferguson le lleva 15 puntos a su escolta, quedando 18 en juego. Su seguidor, Hell City, se va a enfrentar en el mismo horario contra el Wigan. Ese encuentro se va a repetir el mes próximo. La definición de la FA Cup: Humedad 93%, temperatura 13 grados. Jorgelina Roca. Avanza, derecho a la información. A la salida de cada info, estamos con versiones de In My Life. Atención, porque vienen de todos los duetos que armamos para esta noche, el más extraño. Primero, la versión de Ozzy Orson. どう s o シュ。 I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all.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 マーベル賞のマイ・ライフ・オシオロソン・イ・ショニカチューン・トレス、その3、その3、エンラ・シュダデ・ブロザイレス、750, Radio AM Mensajes que van llegando al 5354-6655. Sí, buenas noches para Gustavo Campana. Felicitaciones por la audición. Quiero decirle, Eduardo y、eh, familia de g ó n i c a r o s s a l u d o La oposición venezolana, te puedo decir, Gustavo, verdaderamente es un verdadero tren fantasma, una obra maestra del terror. Tanto el r o d a n s k y como el Consejo Asesor que tienen, unos verdaderos delincuentes. Y bueno, en cuanto a la oposición acá a Argentina, verdaderamente igual, un verdadero tren fantasma. No tienen vergüenza, no tienen vergüenza. Bueno, felicitaciones al presidente Nicolás Maduro por su gran triunfo en Venezuela y para la presidenta c r i s t i n a Fernández también, felicitaciones. Adelante con la visión, como siempre. Felicitaciones para todo el equipo, gracias. Llevan mis oídos la música más maravillosa. Se quedan c i n guita para ver a todos esos faloperos degenerados. b u e no, se equivocaron. ¿Cómo quiero l o s 750? Degenerado. s Es la que preparé la siembra c á ¿eh? La, la, la, la, la, la, la, l o y a e a la, la, la, la, la, Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. oyentes. Aire 750. Felicidades. Antes de ir a la versión de s a t i s f a c t i o n de, de Otis Redding, contame la de Rita Haywood y Roberto. Claro, a Rita Hayward es así, porque yo te comenté en el transcurso de la charla que Roberto es alguien muy, muy reconocido en México.、Uh -huh. Él ganó tres veces el Abierto de México, vivió cinco años allí, uno de sus hermanos más grandes ganó otra edición del Abierto del Open Mexicano de Golf, etc. La cuestión es que en uno de los triunfos de Roberto este, se decide que él, con su Cadi y, y un grupo de amigos, van a un club nocturno de aquella época del Distrito Federal. Intuyo yo que hablamos de finales de la década del 50,、uh -huh. y van. En el Patio de México, c、claro. l a r e a m e n t e Exacto. Van a celebrar con una cena. Y se encuentran que, bueno, que, que hay un show y el show era un unipersonal de Rita h a y w o r t h Estamos hablando de una mega estrella de Hollywood,、sí. de, de, oh, no. de Hollywood de Oro. Sí, sí. sí. Roberto cuenta de que en algún momento ella comienza con un, con un discurso y Roberto entiende el inglés mucho más de lo que lo habla, pero bueno, entendía muy poco porque era un, un inglés americano y ella hablaba de una figura presente y de una celebridad, bla, bla, bla, bla, bla. Y en un momento ve que se apagan todas las luces del lugar y aparece un seguidor, que no es otra cosa que esa luz sí, que va iluminando sí,、claro. puntualmente a una, a una persona. El seguidor lo enfoca y Rita Haybour se acerca. Lo presenta, este es Roberto de Vicenzo. Hay una ovación general, separa el público y ella lo invita a bailar al centro de la pista.、Uh -huh. Con ese tipo de figuras convivía Roberto. A ver, en un espacio comunicativo que no era el de hoy, donde vos le escribís a una figura vía sí, mail, vía、claro. Twitter o Facebook y tenés la respuesta probablemente al otro día.、Eh, en la Argentina no había contacto con ese mundo. Y Roberto、uh -huh. convivía、eh, con Joe y l e w i s Estamos hablando de un enorme campeón mundial de peso completo, con Richard Nixon antes y durante su presidencia de los Estados Unidos.、Uh -huh. Le daba clases al rey Bernardo de Holanda porque el rey Bernardo se lo llevó durante una semana y lo instaló en su castillo para que le enseñe a jugar al golf y bailaba con Rita Hayburg. Después voy a contar si hay tiempo la anécdota con Joe Louis. Este, digo, es extraordinario. Conoce a Richard Nixon, y, y no te quiero quitar tiempo. Eh, cuando Roberto gana una de las, de las ediciones del Abierto de Francia, cuando Nixon todavía no era presidente de los Estados Unidos,、uh -huh. Roberto lo ve jugar y le marca algún defecto en su swing. Y a partir de allí nace la amistad, donde Roberto, cuando se cruzaban en algún país de Europa, solía marcarle algunas situaciones y algunos tips del juego. Cuando Nixon gana la, la, la presidencia de los Estados Unidos, inmediatamente que asume, Roberto le escribe. Y Nixon le responde: Roberto tiene esa carta. Esta fotografía está en el libro, y Nixon le dice: Gran amigo, ¿cómo no me voy a acordar de aquellas tardes en Europa donde usted me corrigía el golf, etcétera, etcétera? Y Roberto se ofrece para intentar mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina. Y Nixon le da cabida a ese pedido de Roberto y le gira la carta al Departamento de Estado. Pero le contesta a Nixon ya siendo presidente de los Estados Unidos.、Uh -huh. Entonces, digo, desde todos los presidentes argentinos, donde él destaca que jugaba bien al golf de la Rúa o que era el mejor, probablemente una de las pocas cosas que de la Rúa debe haber hecho con algo de mérito. Eso y todo por dos pesos, haber perdido、claro, todo bueno, por dos pesos. Y, y también salir por, salir por la parte opuesta del decoder、no, programa bueno, de Tinelli, ¿no? O、nada. ser defendido por el Osor t u r o q u s Son situaciones totalmente lógicas con el carácter ejecutivo de De La Rúa. ¿no? Ah, n o Pero digo, él marcaba a De La Rúa, h a b e r jugado con Menem, haber tenido contacto con Perón dos veces, una en España y una aquí en la Argentina. Digo, un personaje que ha tenido un acercamiento a un mundo que, imagino yo, para aquellas sociedades de los 50, de los 60, de los 70, Era un mundo solamente imaginario.、Uh -huh. este, sí, claro. eh, quiero decir que Roberto fue también este,、eh, campeón del mundo varias veces en pareja y en forma individual de golf. Si bien los campeonatos mundiales de golf no tienen la validez que tienen en otros deportes, ¿sí? uh -huh. eh, por decir la Copa r y d e r que es la que enfrenta a los europeos con los estadounidenses, tiene un, una, una valía más cuantiosa. Que lo que puede ser un campeonato mundial, Roberto tiene varios campeonatos del mundo en su espalda. E insisto, récord mundial de torneos ganados, creo que va a ser muy difícil de superar, son 231. Yo te preguntaba recién, o te comentaba esta comparación que algunos periodistas británicos hacían,、eh, porque Roberto ganó el abierto de 17 países,、uh -huh. y decían que si él fuera una figura histórica sería Alejandro Magno, teniendo en cuenta la capacidad de expansión y de conquista de que fue el rey de Macedonia. Digo, eso era Roberto en el mundo, eso significa Roberto de Vicenzo. Con muchísima mayor trascendencia internacional que la que tuvo posteriormente a su retiro aquí en la Argentina. Sí. Este, sí, pero bueno,、sí. nada, este, hay, hay cuestiones infinitas y me parece que queda el capítulo más rico que es el tema de, de Augusta en el 68. ¿no? Sí, señor. Otis Redding, satisfacción. s a t i s f a c c i a l g u n a vez creíste indagar sin ojos? Operación Masacre, capítulo 23. 750. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde. Radio AM. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos mata? Rodolfo Walsh. Memoria liberada. Estamos hablando y mucho de Roberto de Vicenzo. La excusa son los 90 años que ha cumplido el 14 de abril. Estamos con Daniel Mancini, autor de Caballero Golfista Triunfador, la biografía de, de Roberto, y también recordándolo a través de la línea de tiempo que él mismo armó en, en un viejo reportaje que será del 97-98. ¿Qué significa para usted, Roberto, el abierto de la República? Bueno, es un poco、eh, nacional todo eso. Para el jugador profesional de nuestro país, ganar el abierto es un, un honor, es un, un prestigio, es algo que lo muestra fuera de, de nuestro país. Este, ser campeón argentino, yo me imagino, de cualquier deporte, siempre se, este, le da el prestigio de representar al país como el mejor. Y eso es lo que significa el abierto. El abierto no, nuestro abierto no lo premian con grandes cantidades de dinero, porque no, nunca fue así. Pero sí, el jugador que gana ese torneo se siente muy orgulloso de ser el campeón argentino. Lo mismo que el campeonato argentino de profesionales. Uno, el campeonato argentino de profesionales es uno de los torneos más pobres que se juega aquí en la República Argentina. Y sin embargo, cuando se juega ese torneo, la gran mayoría de los jugadores van a participar. Especialmente aquellos que están en el exterior, que tienen posibilidades de ganar mucho más dinero en cualquier torneo fuera, dejan de jugar afuera para venir a jugar aquí. El último que yo gané fue en el 74, yo lo gané creo que 16 veces ese torneo. Así que tuve ahí, dan una copa que uno la lleva por un año, la tiene en la casa, y esa copa vivió en mi casa 16 años con este, en nuestra compañía. Está grabado mi nombre ahí y me imagino que esa copa va a seguir por los años de los años porque le van agregando un pie cada vez que pasan cierta cantidad de años y no entran los nombres en la verdadera copa. Pero mi nombre está en la copa. Nos vamos al domingo 14 de abril de 1968, última jornada del Máster de Augusta, un error histórico. Que fundamentalmente servirá como tarjeta de presentación para Roberto de Vicenzo de ahí en adelante. Él será el perdedor de Augusta, ya, ya lo va a contar. El tristemente célebre hoyo 17, el error de Tommy Aaron, el encargado de llevar la tarjeta, anotando cuatro golpes en lugar de tres. Bueno, Roberto, conta la voz. Bueno, te diré que al principio fue agrio, pero después empezó a ser un poco más dulce. Yo te diré que la gente recuerda mucho más el campeonato de Agusta u que no el campeonato británico. Yo soy el perdedor de Agusta u porque ganadores hay muchos, pero jugadores que cometan errores como el que cometí yo, hay pocos. Los hay. Ahora es más difícil, ahora hay un control mayor con el jugador, lo protegen más, lo vigilan más. Es muy difícil equivocarse, pero cuando yo me equivoqué en Agusta, u、eh, uno terminaba de jugar y los amigos se abalanzaban sobre uno、eh, en el green prácticamente y te hacían y casi imposible el control de la tarjeta. En cambio, ahora está mucho más controlado: hay unas carpas, hay este, marcadores que vienen con uno para controlar cuando se termina el juego. Y resulta más, casi imposible, diría yo, de cometer el error que yo cometí, que fue un error que me dejó, por supuesto, los ojos llenos de lágrimas por semana. s Pero al transcurrir del tiempo, las cosas fueron cambiando porque eso me dio eh, eh, grandes honores. A mí me eligieron eh, eh, miembro honorario de la cuna del golf, que es San a n d r é s Que hay solamente cinco profesionales de golf como socio honorario, y entre ellos estoy yo, y yo no creo que lo hayan hecho porque jugué, jugué mejor que los otros, sino seguramente ha sido por el comportamiento mío que tuve cuando me tocó este, actuar con esa tarjeta d i Chos. a Para todo el mundo, soy el caballero del golf. Y hay, quizás hay otros que han hecho cosas mejores que yo y son muchos más, mucho más caballeros que yo, y nadie los reconoce. En 1979, Roberto de Vicenzo ingresó al Hall de la Fama. Sí, efectivamente, yo estoy en el Hall de la Fama en tres sitios en Estados Unidos:、estoy、en s t o y e Pittsburgh, en Miami y en Pine, Pine Hurst. ¿no? Y bueno, estoy,、eh, aparte, tengo. Eh, el honor de haber sido este, nombrado eh, eh, por Jack n i c k l a s su、eh, hombre de su torneo. Jack n i c k l a u s tiene un torneo y cada año nombra a un embajador, vamos a decir, esa semana. Y él me nombró a mí en esa semana. Aparte, hace pocos años me nombraron el embajador del golf en los Estados Unidos, por un año también. Es decir, yo he recibido todos los grandes honores que pueden recibir、eh, los mejores jugadores de golf del mundo. Yo he tenido la suerte de recibirlo y estoy orgulloso de ello. Estados Unidos conmigo ha, tenido, este, ha sido realmente bondadoso en reconocerme e n un montón de cosas que no han pasado en otras partes del mundo.、Eh, a pesar de que yo no he jugado tanto en Estados Unidos, yo he ido allá. Por, por época he ganado、eh, seis o siete torneos en la gira regular y he ganado otros tantos en la gira de veteranos, que realmente no son muchos, porque no he viajado mucho allá. Yo he, estado, he ido bastante, pero no ha sido una permanencia、eh, constante, no ha sido un poco、eh, de vez en cuando nomás. Volviendo al juego, Roberto, ¿cómo es el duelo entre el jugador y la cancha? Es que es muy difícil el juego de golf porque juego, la cancha de golf no es una cancha de tenis. Si vos pegas con pull, cuando la pelota vuela de derecha a izquierda, entonces te ponen la bandera a la derecha y te ponen el tí a la derecha. Entonces los inconvenientes son mayores. Si pegas con slice, es al revés. Si pegas bajo, te ponen la bandera a la entrada para que la pelota pique y corra. Es decir, hay mucha más picardía en todo eso. Así que cuando te quieren perjudicar, tienen posibilidad de perjudicarte. En cambio, a un jugador de tenis no le puede n levantar la rey, no le pueden estirar la cancha, no se la pueden poner torcida ni derecha. Cuando vos tenés el toque en el tenis, lo mantenés. Aquí es muy difícil mantenerlo. Aquí tenés que manejar la pelota como se maneja un automóvil a alta velocidad, grandes tráficos. ¿no? ¿Cuántas cosas en.? En cuatro respuestas. Pero arranquemos por, por Augusta, ¿no? que ha sido el sello que a él lo ha marcado para siempre. ¿no? Poca que... gente queda marcada para siempre a partir de una derrota. Bueno, pero hay que decir, Gustavo, que es una gran injusticia.、Uh -huh. Augusta, en la carrera de Roberto, porque que se lo recuerde. Por un episodio que él no tiene incidencia directa, aunque es responsable, porque、uh -huh. el error le corresponde a Tommy Aaron en esto de anotarle un golpe de más, que en definitiva lo deja fuera de la. De poder este, definir el torneo con Bob Golby, q un e fue u golfista norteamericano que fue quien lo ganó, me parece que es una enorme injusticia recordarlo por eso. Hay un primer dato、eh, este, para, para tener en cuenta en relación a, a lo que fue Roberto en, en, en Augusta.、Eh, él juega. Por última vez, Augusta en el año 71. ¿Por、mm. qué se va de Augusta? Porque Roberto cuenta que cuando golpeaba y caminaba, la gente que caminaba alrededor le recordaba permanentemente lo que había sucedido. Y lo que lo cansó y lo hizo retirar definitivamente del torneo de Augusta fue que alguna vez un padre caminando con su hijo al lado de él le dijo: ¿Ves, hijo? Esta es la persona que anotó mal este, el golpe por el cual perdió el torneo. Tenés que aprender a ser aplicado en matemáticas. Cuando Roberto escuchó ese comentario, decidió ponerle fin a una situación que tenía mucho de calvario emocional para él. El dato de color es que Tommy Aron, a quien anotó un golpe de、sí. más y le hizo perder la, la, la posibilidad a Roberto de ganar el torneo, es licenciado en matemáticas. Recibido en Miami y después, en el año 72 o 73, ganó como golfista profesional a Gusta. Mirá qué dato de color. Vos sabés que los periodistas, Gustavo, tenemos quizás un vicio saludable, que es intentar poner en tiempo y espacio situaciones que tienen que ver con hechos históricos. Lo rico de, de Augusta, sí, fuera de esta injusticia de relacionarlo a Roberto permanentemente con esto que ha sucedido, es la circunstancia histórica en que se jugó aquel Augusta del año 68. A ver, la sociedad norteamericana estaba tomando conciencia de lo que había significado realmente o lo que significaba la lucha en Vietnam.、Uh -huh. Punto uno. Se juega a mitad de abril del de 68, al día del asesinato de Martin Luther King.、Sí. Y estamos en la previa del mayo francés.、Claro. y el asesinato de Bob Kennedy. Claro, digamos. Tenemos cuatro situaciones que van a marcar un hecho histórico muy puntual, también muy perdido en la carrera de Roberto. En medio de todo esto. Yo creo que el 4 de abril es el asesinato de Martin Luther King. Estamos con lo de Bob Kennedy, estamos en, en, en la instancia de ingreso al mayo francés este, y venimos de una sociedad norteamericana que empieza a protestar por lo que sucedía en Demnan. Roberto, después de Augusta, gana la tapa del Washington Post y del New York Times.、Uh -huh. Esto es, al otro día de ese domingo ...de que vos、sí. comentás, Roberto es la tapa del New York Times. Y vos dijiste sobre comienzos del programa, en la primera hora, cuando hablábamos de Roberto, que había situaciones de Roberto que se habían usado. Yo creo que a Roberto se lo usó porque en aquel momento Occidente necesitaba algún ejemplo de una sociedad que estaba todo el tiempo produciendo lo opuesto. ¿Sí? Estamos con situaciones absolutamente críticas desde lo que tenía que ver con el desarrollo de la política occidental. Y aparece Roberto de Vicenzo. Que dijo una frase extraordinaria: dijo, Yo no acepté ser segundo, acepté el reglamento.、Uh -huh. Entonces, en esta situación, yo digo entre comillas, y lo cuenta el libro, que explica toda la, la, la trama intestina de cómo se decidió el tema de no darle la posibilidad de jugar el repechaje al haber empatado este,、eh, la primera ubicación con Bob g o l b y quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, quién le comunica a Roberto la decisión de que quedó segundo. Este, en medio de toda esa situación intestina, el libro también plantea de que la sociedad occidental este, usó a Roberto de Vicenzo como un ejemplo tomado desde el deporte de lo que no producía políticamente. ¿Por qué? Porque había una situación de, de lucha corporativa en el sudeste asiático, porque estábamos ingresando al mayo francés y estaba Europa protestando por una situación que era muy clara desde el punto de vista económico, social, etcétera, etcétera, porque veníamos de lo de Bob Kennedy y porque no es. Este, un hecho secundario, el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril, a,、uh -huh. a, a dos semanas de que pasa lo que sucede con Roberto. En medio de esta situación, Roberto gana la t a p a de los dos diarios más importantes de Occidente de aquel momento, supongo yo que con el Times este, inglés. Sí, sí. Bueno,、Occidente, Y aunque sea por unas horas, claro, se hace cargo de. Occidente necesitaba.、Claro. Aunque sea de un ejemplo chiquito en función de lo que estamos comparando, como el que había creado el día anterior, aceptando el reglamento este, Roberto de Vicenzo. Yo lo hablé con Roberto. Y Roberto, que no tiene la más mínima dimensión de lo que ha significado como deportista, y no lo digo esto como un término peyorativo, Roberto, cuando se le dice Roberto, pero ganó el Open Británico en esta situación, sin apoyo, fue la t a p a del Times. Y, y del p o s t cuando este, sucedía lo que s u c e d í a bueno, sí, lo que pasa es que en aquel momento, digamos, todo el tiempo él tiende a、Minimiza. ubicar, claro, tiende a ubicar en una situación mínima lo que él ha logrado. Pero digo, vuelvo a repetir, en una lucha, en una guerra fría que se manifestaba como sí, se manifestaba、verdad. a finales de los 60. Roberto de Vicenzo, con este ejemplo de aceptar el reglamento y no ser segundo, ganó por una necesidad de Occidente. Y quizás estoy hilando muy fino y estoy usando no, no, un sí, hecho、no. deportivo para meterme en una incidencia política. Digo, ganó la, la, la tapa de los dos diarios más importantes del mundo como un ejemplo. ¿no? Eh, a ver, en, en una porción del mundo en llamas es prácticamente impensado que un golfista sea a cargo de la tapa del diario, y por haber, salvo que lo necesites. Por haber aceptado el reglamento. Y por haber aceptado el reglamento. O s sea, Y ahí estaba Occidente poniendo un ejemplo. De cómo se aceptaba el sistema, en todo caso. Yo no hilé tan fino en el libro, pero bueno, hay una, una breve explicación de cómo se llega. Roberto、eh, fue invitado a la cena de Augusta posterior al torneo, donde solamente van los ganadores, y es el único caso en la historia de Augusta donde quien salió segundo recibió los mismos honores que el ganador.、Uh -huh. Y otro dato de color para cerrar a u g u s t a que insisto, para mí es una enorme injusticia en la carrera de Roberto, es que Bob Goldby en algún momento. Habla con su entorno por el tema de que él quería comentar lo que había pasado, que él no tenía absolutamente nada que ver y una decisión de los organizadores que Roberto no tenga opción de jugar un repechaje. Y quienes eran sus sponsors y quien era su manager le sugirieron que no hablara, que era tal el crecimiento de la figura de, de Roberto de v i c e n z o y le, le, le sugirieron que no hablaba. Dos años después. Existió la opción de, a través de, de la cabalgata deportiva Gillette,、uh -huh. jugar lo que supuestamente iba a ser la revancha mano -mano. de lo que pasó en Augusta. Y Golby, otra vez, escuchando a, a sus sponsors, especialmente a su manager, se negó cuando la bolsa era de 500 mil dólares para cada uno. Estamos hablando de 1970. Digo. Este, y Roberto dijo la famosa frase: Bueno, este, el partido que no pudimos jugar en Agusta para definir el torneo, el que no podemos jugar acá como hecho simbólico, alguna vez lo vamos a definir entre Golbillo en el Paraíso. Tres horas veintiséis minutos, con una noche repleta de historias y de anécdotas ligadas a Roberto de Vicenzo, porque cumplió hace muy poquito noventa años. Thank、you ブレイクのウェイブラッ n アブラックアブラックアブ a ックアブラック a ブラックアブ a ックアブ MONTÓN DE い de n é 高の o t a s Roberto, ¿cómo se dio el, el gran crecimiento del golf argentino en los últimos, qué sé yo, 20, 30 años? Yo diría por el 72, 74, empieza a, a florecer mucho el golf argentino, a través de los country que se hicieron, a través de los driving ranch, a través del aumento de handicap. Vos sabés que el handicap lo han aumentado ahora de 22 que era antes a 36. Entonces, eso da oportunidad que todo el mundo pueda jugar, ha crecido enormemente. En la Argentina, en Buenos Aires, diré, hace 40 años, había 7 canchas de golf, ahora hay 150. Así que es muy difícil este,、eh, ver cómo va a seguir progresando todo esto. Pero sin lugar a d u d a que el profesionalismo ayuda a que el golf progrese en el mundo. Romero、eh, ha ayudado mucho esto, Vicente Fernández. Que está ahora en la gira de veterano, que la agarró justo a tiempo, la agarró justo a los 50 años y con grandes premios.、Eh, va a ganar mucho dinero Fernández en esa gira porque es capaz, porque es trabajador y porque tiene el juego. Pero hay que tener un poco de suerte, la agarró justo, justo en, el, en el momento exacto. En fin, yo me imagino que en todas las cosas de la vida hay que llegar a la hora justa. Yo llegué siempre un poquitito tarde,、eh, especialmente en estos últimos años. Yo llegué en la gira de veteranos cuando tenía 57 años y la gira no era ni, ni el 30% de lo que es ahora. Pero de todas formas estoy contento, me ha ido muy bien. He hecho muchos amigos, he viajado por el mundo durante 30 años. La he pasado muy bien y la sigo pasando bien entre los golfistas porque donde quiera que vaya me encuentro con gente querida. Hay un dato fundamental y en esto Roberto subraya una y otra vez que quizás el triunfo de un golfista arranque por el respeto por el rival. Vos cuando salís a jugar un torneo pensás de que. Fulano va a jugar bien y a lo mejor en las primeras vueltas desaparece y aparece Mengano Me que no lo tuviste en mente. Es muy difícil saber. Yo siempre he tenido un gran respeto por todos los jugadores, aún por los, por los malos, porque muchas veces uno dice e ese es malo, pero el malo cuando se inspira es más peligroso que el bueno cuando se distrae. Eh. Tiene algunas frases, es un hacedor de frases, ¿no? este, un constructor todo el tiempo, de las propias o de las que repite, pero vive todo el tiempo construyendo frases.、Pues、vos lo dijiste, es un creador,、Robert. Sí,、Fabulas. sí, sí, no cabe duda. El golf me dio mucho más de lo que yo le di. Firmado Roberto de Vichenzo.、Sí, efectivamente, yo he recibido mucho más de lo que yo le di. Yo lo único que he hecho es sacar provecho del juego de golf. Gozar de las oportunidades que me ha dado y hacer amigos no solamente en la Argentina sino en todas las partes del mundo. Así que yo no puedo este, reprocharle nada al golf, sino al contrario, decir que el golf ha sido para mí una escalera que me ha ayudado a, a llegar a sitios donde yo no tenía ni la remota idea de que podía llegar y he llegado. Yo siempre creí que esto era un medio de vida, que iba a ser un profesor, un organizador de torneo y nada más. Pero las cosas no salieron así. Fui un poco atrevido, te diré, porque yo el primer viaje que hice, el primer viaje que hice a Estados Unidos me, me pagó toda la Asociación Argentina de Golf, pero el segundo viaje que hice fui a pedir prestado dinero, porque no había sponsor como hay ahora. Voy a pedir prestado dinero para viajar a Estados Unidos, me lo prestaron, y bueno, y desde ahí comencé. No paré nunca, yo desde el año 47 que vengo andando por el mundo. ¿Y hoy qué es el golf para usted a esta altura del partido? Bueno, ahora juego con mis amigos, tengo muchos aquí, juego con cada uno de ellos, llego al club y siempre hay uno para jugar con él. Me ganan el café, o se lo gano yo. Paso la tarde, nos divertimos un rato. Me cuentan algunos cuentos que ya me lo contaron 20 veces antes. Se los cuento yo otra vez a ellos. Y es muy divertido todo. Así es la vida, ¿no? Los años se van mucho más rápido de lo que uno se imagina. Una vez alguien me dijo: dice, pibe, apurate que más tarde lo que vos te crees. Yo nunca le creí, pero tenía razón. p i d e apúrate que es más tarde de lo que vos te crees. Sigue, o con frases ajenas o con propias, el tipo sigue marcando el, el camino, ¿no? que es casi una, este, un formato de él a, a, a la hora de comunicarse, ¿no? el hecho de, de esas sentencias a través de esas frases. Mirá si habrá picardía en, en Roberto, y bien entendida, él lo explica también de esa manera, él dice v i v e s a bien entendida. Que Cuando él gana el primer abierto del, del, del litoral, este, claro, el golf tiene toda una, una situación con la vestimenta y lo、mm. tenía mucho más allá en, en, en finales de los 30, sí, principios、claro. de los 40, mucho antes de que Roberto salga, como lo comenta aquí, en el 47 a los Estados Unidos. Y Roberto no tenía ropa, entonces este, jugaba con un pantalón prestado y con alpargatas, lo que era casi como un insulto para el mundo del golf, que era aún más elitista de lo que podemos suponer、sí. que es en el día de hoy. ¿sí? Claro. Este, bueno, la cuestión es que ganó el abierto del litoral este, y alguien le recuerda en el momento de la premiación el tema de que estaba vestido con alpargatas、uh -huh. y le pregunta por qué estaba vestido con alpargatas. Y Roberto, que, que la anécdota la cuenta con, con un desarrollo gestual que es este, fabuloso, muestra qué es lo que dice, cómo mira al suelo, cómo busca una respuesta, cómo se pone colorado y termina diciéndole: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que alpargatas es mi auspiciante. Por eso juego con las alpargatas. Ahí está, bueno, voy a decirlo sí, hasta el cansancio: funcionando el individuo que ha recogido de la、uh -huh. calle el hecho cultural que lo ha llevado después, acomodándose a las circunstancias del momento, a ser la figura de la importancia que tuvo y tiene a Roberto en el mundo, insisto, mucho más en el mundo y en los Estados Unidos y en Europa que aquí en la, en la Argentina. ¿Sabes cómo cierra el libro? Gustavo, con una anécdota que me parece que lo pinta como ninguna.、Uh -huh. Roberto, a, los princi a principios de los 70, ya casi en la puerta de entrar en la gira senior, que fue muy importante,、sí. él ahí olvida en algún relato que él ganó el Uso Open de la gira senior. La gira senior te diría que hoy tiene casi la importancia de la gira profesional,、uh -huh. tanto en Europa como en los Estados Unidos. Bien, este, que es una creación de Jimmy DeMare también, que fue quien introdujo a Roberto en el mundo grande del golf, especialmente en los Estados Unidos, etc. Bien,、eh, estaba entrenando en Houston, a principios de los 70, y algún mediodía, después de terminar el entrenamiento, después de almorzar en el club, cuando sale al estacionamiento y va a subir a su auto, se le acerca una mujer. Entonces Roberto la mira, le dice buen día, y la mujer le responde, serán buen días para usted. Entonces él le dice, ¿por qué me dice esto? No, bueno, porque yo veo que usted viene aquí, está jugando al golf. Sí, efectivamente, yo este, soy, soy un golfista profesional. Bueno, yo lamentablemente me acerco a toda la gente que puedo a pedir dinero porque tengo lamentablemente una hija que es adolescente y que se está muriendo de leucemia. Entonces, bueno, estoy buscando entre la gente que me voy encontrando, le comento mi problema y busco la ayuda que me puedan dar. Y Roberto, inmediatamente, insisto en un gesto que va dando una acuarela de lo que significa como, como individuo esto de que el hombre le ganó al campeón,、uh -huh. sacó su chiquera. Y le firmó un cheque por un monto determinado que tenía que ver con la cobertura de una parte del tratamiento para la hija de esta mujer.、Sí. Al otro día volvió Roberto al club a Houston, este, entrenó como lo hacía normalmente a la mañana, y cuando está almorzando se acerca uno de los mozos y le dice: Roberto, perdóname, vos ayer estuviste con una mujer que se te acercó, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, me comentó que tiene la hija con, con leucemia. ¿Te pidió plata? Sí, sí, efectivamente, y se la diste. Sí, sí, se la di, le di un cheque porque, bueno, intenté cubrir una parte del tratamiento de la hija, por lo que me explicó. Bueno, queremos comentarte que te estafó. Es una mujer que no podemos erradicarla de la zona, que suele hacer esto con los desprevenidos、uh -huh. y que, efectivamente, lo hizo contigo y que acá no existe ninguna hija que tiene leucemia y, de hecho, ni siquiera está casada y, mucho menos, tiene una hija. Entonces, Roberto pensó, como lo cuenta él, en un solo segundo y le dijo. Perdóname, vos me estás diciendo entonces que no existe ninguna chica que siendo adolescente tiene un problema de leucemia. Exactamente, esa persona no existe. Bueno, date cuenta, es la mejor noticia que me puedes dar. Roberto de v i c h e n s o Hasta el final, Phil Collins, década del 80. Collins, modelo década del 80, en el aire esta noche. Dos corazones. Antes de, de ir al info, Daniel, contanos la, la de b u s h、ah. Esto yo me lo entero también. La última vez que estuve con él en el Run era porque Roberto es una fuente constante de cosas. E insisto, hay parte de una inhabilidad mía para haber podido este,、eh, sacarle, entre comillas, este tipo de anécdota.、Eh, Roberto es muy conocido en Palm Springs, en los、uh -huh. Estados Unidos, que también es un, un ambiente muy, donde relaciona mucho a los golfistas, a los petroleros, etcétera, etcétera. Bueno, lo homenajaron e a Roberto, y esto sucedió al año posterior que George Bush, padre, dejó la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, hicieron esos clásicos banquetes que se ven en las películas norteamericanas, que suceden al aire libre después del mediodía. Y bueno, allí lo homenajaron e en Palm Spring a Roberto. Y en un momento, como para cerrar la, la ceremonia, habla George Bush, padre. Haciendo este, un breve recorrido, que le habían escrito, obviamente, de la carrera de Roberto y ponderando no solamente al jugador de golf, sino también al hombre,、ah, bueno, y hablando de, de, de lo que fue Roberto como, como deportista este, y lo que había logrado como ser humano. Y entonces, bueno, lo invitan a Roberto a cerrar este, el discurso. Y、sí. Roberto se planta delante de la, del auditorio, de la gente que había almorzado con él, de ese banquete de personalidades tan particulares. Están relacionadas con, con el poder económico de los Estados Unidos, y dirige su pequeño discurso en este inglés que, le, que lo dificulta tanto al mismo George Bush, padre, y le dice: Estimado expresidente, si usted pretende que con las cosas maravillosas que habló de mí, mi país y yo le paguemos lo que le debemos de deuda externa a los Estados Unidos, usted está muy equivocado porque ni mi país ni yo tenemos un solo peso.